Egunon lagunok, bueltan gara, hauze da alabordak jirratzaioa, bai, denbora luzea pasa da, azken azkena izan zenez gelostik, pasa den urtean, eta hemen gara, bueltan. E, Irola eta Taztaz, jirrati libreen, laburpenik onenak emateko gura. eta bueno, lehen ordu honetan, baziko gara, ba, garrasika, asteleneko dizinuarekin. Eta hora en guanba, eneko kirebat, izango dute, elikadura, burujabetaren ingurua sitzegiteko. Baita ere, comité interna... inter... internacionalistetako kirebatekin sitzegiteko. Seguitukou ra... radiografía sexual erekin. ¿Cuál es mi perversión? El espacio de cine con contenido sexual que nos presenta radiografía sexual. Nos habla la película de Woody Allen, Delitos y Falta. Y para terminar esta primera hora, Love Project, desde Sevilla. El colaborador de Tastas, Gorka, que antes trabajaba en Tastas y ahora como está en Sevilla, pues está en una radio libre de Sevilla. Entonces, pues desde ahí eh, nos descubrirá cómo la ópera puede ayudar en el proceso educativo. Bueno, Gabón. Gabón. Gabón en Tulanac. ¡Oh, ¡Oh, la primera! Hola, <risa> soy Andorra, me engaude, veste Garras y cabatean, diría, gaueco Beatea, Getaamar, Piscat Berandu Bueno, de una música De una prestatze, gota de ahora, y no le indique cosa de una prestatota Vaya bueno, en menaude Haciendo honor, pasaron una urtean beti la ordena cartesguin y en este, o sea que Momentos es wasperandu eh, <risa> Contra tu verdad, Sintonía, te agustió y Buenas archen o sea que Ori, no hay eh? Ori, no Bueno, gabon, hemen gaude e, azte aste oso bat pasada azkenaldi zelka rentzun genuela Ez? itzule maiteok, bueno, zuek gu, gukzuek ez, ez du zue daitu ba. Baina, bueno, hemen gaude Egalizako da ez dakitelako zenbakia oh, Eta itz jokori zuek gu gukzuek Zua... <risa> Agizu, azkenaldia noso modan dagoela itz jokoak E, Bilbo eta Euskal Herrian eta orain e, kanpainan gaudela are eta gehiago ez? Baba. Bigarren zenzu duen esaldiako SRS esa nahi ez duten hitzek. Hmm. baina webmen bueno, ere gaude gure kanpaina egiteko eta bezala oller errattian, gure kanpaina gae da ez egin dati.ugo FM. E, Entzune bat diguzu edo bestela iruwebikoitz.sindominio.net iru barra irola eta deitu nahi du bat duzue, gure telefono zenbakea, bedera txilau, lau bat, iruro geita, marri Eta gurekin kontaktuan jartzeko, ba, bide asko dituzue, eh? helnen go, imeia izan daiteke, e, irola.sindominio.net edo ere programa honek, badu bere imeil propioa. Eta zein da programaaren imeia? info.arroba.garrasica.info garrasica.info arroba.gmail.com Es oh. Garasco sarchen, ¿eh? ¿Eh? <risa> <risa> pues, <risa> ay, ay, ay. Uh, y, rat, y ratza yo de Awek. Ba, soñu honen, hauen ostean, aziko gu, eguneko lehenengo elkarrizketa, ze, ba, gu hemen, ba, ikasle abertzaleak taldeko kide bat, eta bon, itzen gu, pizka bat, oste honetan dagoen, ikasle grabaren inguruan, gabon? Gabon. Gabon, a ber, handut e, zuten, bai. E, bueno, hazteko, ba, ezkerrik asko netortzatik, eta, bueno, igual... Bueno, Gere bau, priskat bere zitxoa da ez, e, Estatu mailan igual konbukatuta agolako, eta igual e, nortz, nortzuen artean anderatu zuen greba egun au? Bueno, greba ba, egun au konbukatutzen sindikatuak dira alde bat edik reguelta, gero gallegoak liga estudiante gallega, Aragoneko Universitat, E, Andaluziako jaleo, Kataluniako ZPC, e, Andaluziako ere bai zat, Gero Ieska eta Euskal Herriko ikaslea bartsaleakek. Eta nolatan e, elkartu zarete, hau ba, ezagite ez da oso iniziatiba berri bat da ez? Nolatan ikusi duzu horren beharra? Bueno, ba ikusten genuen... Erantzuna, izan marzela, orain, erantzuna horrein diketago gorragoa izango zela, e, Estatu maian ematen bazen, murrizketa hauek e, guertekain dituelako, Espainiako ministroak eta ez digu bakarrik Euskal Herriko ikasleri eragiten, baizik eta Estatu osoko ikaslei, orduan horregatik. Eta, bueno, e, agipatu dituzu guert ministroaren murrizketak, eta, bueno, sehatz mehatz e, zerretik, e, komo dituzu egrebe egun, nau? Ba, gehien bat e, murrizketengatik, gatik, egindako murrizketengatik, eta horrek azkenean eskuntza sistema oso ari eragiten diolako, eta baita ikasle hori ere. Mm, ez dakit, e, zan aldizkizut murrezketa batzuk edo lan bai ba, bueno, e, asko, asko daude baina ez dakit ere kaltetuenak, ba, dibidez unibertsitateko tasak igotzearena askenean e, horrek bihurtuko du e, unibertsitate publiko bat privaturantz bihurtuko du, eta ikasleok ez dugu izango eskubiderik ikasteko, azkenean hori guztion idosen ikasleren eskubidea izan aldenean ik dirudinek ikasihalko dute eta hori ez daguk nahi dugun hezkuntza bat. E, ez dakit bueno, gero e, egiten ari dira aglomera aglozio.glo aglomeraz, aglomerazioa gertatzen ari dare bai klaseetan gero orain hogeita aboz berrogei ikasle hartuko dituzte klase bakoitzan eta hori hori ezin da klase bat emateko. Alde batetik, ez da ikasleok ezingo dugu, ez da irakasle batek ezingo ditu ikasleen beharrak bete. Eta... Hau, hau diin oso bigarren eskuntza maian, ez? Imaginatzen dut, izarela bai. itzegiten. Se azte arren hori, berkatu. Bai. Eta, bueno, ba... Eta, dibiak, komentatu desutazen kontua eta imaginatzen dut... E unibertsitatearen elitizazio horretan bebai, o eta sea, xakigotzea, beken kontua zela ni biliko da. Ba, <coughs> e, okerrago, ere bekak murriztuko dira, ogeita, orain, ogeita iru urte gorakoek, ogeita urtedik bain, ogeita urte di, urte, baino gehiago daukaten ikaslek ez dituzte bekarik jasoko, uh -huh. eta ere bai murriztu ingo dira, erasmusak. Uh -huh. Eta... Eta... E... Eta gite, instituto maian taloan e, zenbutatako e, rekortak edo dugu da, oie? Eta gite, informazio Bueno, e... ba, orain ere e, bidarilean dituzte ikaslak ere lanbide ziketako zikloetara, eta orduan kenduko dute batzi ergoko e, DBHeko laugarren maila hau da DBH irugarren maia araño izango da, eta... E, bertan egongo dira bi aukera edo Batxigergora joan edo Lanbide heziketara, baina lehenengo urtea beharrezkoa da. Derrigorreskoa eskuntza da. Orduan, hor jende gehiena ere bidaliko du Lanbide heziketetara eta sortuko da ez dakit, nola esan. E... Bueno, eh gainet onzariik ulertzen du da nen ara beraz da bilakatzea ja, bereizketa bereisketak egite aliketa hasi bueno al, aliketa azkarren es ba seintzuk izango dara zeintzuki izan beharduten eskulana es o esklabuak es eta zen los jefes eso langoxe zer dut, atera du hortik ez dakit hori eso egiten duzuen zuen horren inguruan bai hori da ja hisiko bereisketa hori hisiko dela gaztetatik aja Bueno, Alemaniaren irudira. Ah, bai? Bai, bai, bai, bai. Alemanian teko parecido, David. Sein txugustietango hazea, Alemaniarren ere atzetik, eta gero... Hamburguesa jatera. Bai, eh, gero eze saldu digute Alemania dela Europako herri alderik tuena, edo baina, benetan Alemanian bai ikasketan bai baian eta bai lan langileen munduan, ba... ba eh, Mere honak dira horregatik, merez ba, eta egiten dutelako askeratik. urraketa oso ondia dela koosta. Eskenean baldintzak benetan esklabuak dira Alemania eta eta mm. bueno, ba, hemen ere bideo hori hartzen ari gara. Eta ostegunera begira ze, ze ekimen kimenantoratu dituzue. Pues no va e da Bilbo rengo denmania. Eh 12 ertdietan hasiko da Arriagatik eta amaituko da Ezkuntza Delegaritzan. Eta bertan, ba, etorreko dira leioako ikasleak, Bilboko Institutetako ikasleak, e, Uribekostako ikasleak, Eskerraldekoak, Busturialdekoak, Ego Uribekoak, Ma, eta... Osa, izango da, Bizkaia maiako manifestatze bai, bat. hori da, Eta, hengo dira, herrialde guztietan, e, iriburutan, edo... E, bai... <laughs> E, alpatu duzu, bueno, bai unibertsitateetako ikasleak eta baita institutotako ikasleak. E, instit, parkatu, institututako ikasleek, ze, bueno, e, hori, e, greba hau konbokatzeko edo greba honen deia egiteko, ez da gauza bera izango batxilogokoek edo DBH-ko egiten duten, ez da? E, Zordago alasobat, bueno... Ebere ez greba eskubidea batxiergokoek badute eta DBA txekoek ere, baina bakarrik bigarren ziklo hau da, irugarren eta laugarren maila. Baina gauza da haiek ere bai gurasoen edututorearen baimenabe hartutela, orduan guraso edututoreak utzi ez gero, ba, klasesera joan bardira eta ez dute greba izateko aukerarik izango. Uhum. Ala ere nueva ba. bueno, ba, Jakin de Jakin de Sa estas que ere eh, bueno, ematen da es Jakintasuna, uh -huh. eh ikasleen artean ere es eh, es instituto guztietan igual es da es dira el car el cartotegongo ba bai ikasle bertxaleaken edo edo beste ikasle eh, talde tal eta orduan, ba bueno, ba Jakin de ere, bai, bai batxillergoko ikasle aukera daukatela eta DBH bigarren zikloko ikaslek aukera daukatela baina bueno, gurasoen baimena beharrezkoa dutela eta deia luzatzea be bai gurasorik bat linbadago guentzuten ez, ba sustatu desan bere semea labaren ba esku, eskuntzarako eskubidea eta eman desa joela aukera eguno eta treba, gutxenes informazio hori informazio hori eskaintza ezta eta bueno igual greba en, ona, mo, dituzintu igual grebaren ni inguruan itzeiteko baina Ego alpizkat grebatik atalata, datorre baita ere azte honetan e, urriaren amabia da, ez dakit <laughs> ego alpizkat joko oskan barrabatuko zaitu jun, es, baina es, es. bere zurtero horrelako e, bueno, e, urriak amabi e, jaiarrotz bezala hartzen ba, duzue, e, eta normalean erri eskolak eta antoratzen dituzue, zagi, ta urten ere horrelako dinamika jarrituko dituzuen? Eh bai, jarraitzen dugu dinamika horrekin eta, bueno, guk ere Hispanitate egunari intsumizioa egiten diogu. E, ez dugu beste gure guk e, ospatzeko jaiei egun batenik, ez da gurea eta horregatik aldarrikatzen dugu horretan klasera joan behar garela eta klase normalak egin sorritzarrez Ez dugu lortzen, naiz eta eskatu eta orduan alternativa bat bilatu dugu eta egun honetan nerri eskolak prestatzen ditugu. Orduan urte honetan gaurri laresti institutua zabalduko da eta bertara joango gara, ba, bederatzi eta gozari agongo da. Bederatzi terdiak aldera edo egingo dugu murrizketen inguruko zola zaldi bat. Ez dakit, atso greba izan zen, baina mendik aurrera ere zere egingo dugu. Eta gero jarriko dugu Em, dokumental bat la edukazioa proibida Eta deialdi hori nor, nori zuzenduruta doa? Ba em, edo zeini berez herrie eskola guztientzat dira bai ikasle entzat eta eta denei, lu, ez, denei luzatzen dugu deia ba, Eta bueno ez da tekit... E, Gai honen inguruan, grebaren inguruan, eta edota herrieskolen inguruan informazio gehiago nahi dunaren txakon, non begiratu ezak, eh? ba, ba, ikaslea bertxaleaken web horrian badago informazioa, eta baita bidera amaikabideramabi.wordpress.com horri horretan ere badator, bueno, estatumaiako ere bai beste ikasle eksekimen eta egiten dituzten, eta guztien irakurketak orduan nik omendatzen dut horbe iratzea. <laughs> vale. Zerzorriago mehendatu nahi baldin baduzu? Zai, ja, bukatzeko edo? Azkenengo mesuren bat, o dago, Eee, bueno, ba, bat ez ere errebara mundu guztia etortzea, ez dakit guk aldarrikatzeko gure hezkuntza sistema apropia, guk baigurazo irakasle eta ikasleok sortuko dugun eskuntza sistema hori, dagolako gure eskutan eta eta posible delako hori lortzea, baina guztio nindarra beharrezkoa da, Orduan duan. Vale. Ba, eskerrik asko? Eskerrik asko. asko. Hori da, eskerrik asko eta hor geratu da guztiontzako deialdi hori eta igual ya ja, programa bukatuko dugu, ez? Bai, eh ordua gainera etori eta bueno, bukatu bukatutzat eman berreko dugu eta ba, placer bat izan da berriro ere, beste aste baten hemen a ba, egotea. Egote, eh? Hori Ori da, bugia eta ana esoan egindute, gabon ezatea besterik ezain niri gelditzen. Eta oratu bihar VR VR izango zuela goizeko 10 Eta hori, beste garrasik bat izango dela e, Azte azkenean e, Baitetare, behatzitetik, martir ditara Eta gure partez, besteri gabe Gabon, taurrengo azteren arte Gabon <tose> Zaitu makarrilla da ez doben duzu gebe hable Gantzera soa kufotar a unberriz ventane da izu guantako buskare Gantzera Bye-bye. ...selejo de nuestra vida... ...sexual. Bien, pues esta semana... En ...nuestra sección de cine... ...con contenido sexual... Vamos a hablar una semana más de otra película de Woody Allen. Esta vez de una película que se llama Delitos y, fal y faltas, ¿no? Que bueno, pues que vamos a poner el comienzo de la película en la que bueno, pues plantean eh, la historia que es la que sigue. Pues eh, un matrimonio bien avenido parece ser que están recibiendo el un premio por ser un médico reconocido y tal, bueno, pues al llegar a casa después de ese premio a una larga carrera que le han dado, pues él recibe en casa la carta, bueno, recibe en el, entre el correo, él ve que han, su amante ha mandado una carta a su mujer y antes de que ella se entere, pues él empieza a leer la carta. Y en la carta, bueno, pues aparece una serie de quejas que plantea la bueno, de quejas más que nada, de peticiones del amante a la a, a su mujer. No está dirigida a él, sino a su mujer. A su mujer. Entonces vemos ese primer trozo donde que pone la carta y luego el encuentro que se produce entre entre él y la amante. Vale. Y luego y luego lo comentamos. Apreciada señora Rosenthal. Le escribo esta carta en el peor momento de mi vida. No quisiera causarle ningún sufrimiento, pero como estoy pasando un infierno, me pregunto si podríamos vernos una vez. Su marido y yo somos más que amigos íntimos y ya llevamos más de dos años profundamente enamorados. Es un hecho que debe afrontarse porque existen muchas planificaciones y complicaciones. Se hicieron muchas promesas, etcétera. Necesito una entrevista sincera con usted para aclarar las cosas. Para que los tres podamos seguir adelante, debemos hacer frente a esta situación de alguna manera. Por favor, llámeme este número. Quiero lo mejor para todos. Dolores Bale. ¿Por qué has escrito esa carta? Ya sabes por qué, lo hemos discutido. ¿Quieres destruir mi vida? Y mi familia. Quiero que sepa con qué clase de hombre está casada. Ha estado todo el día sobre la mesa por pura chiripa, no la ha abierto ella, por un milagro yo he llegado antes. Me dijiste un millón de veces que dejarías a Miriam... hicimos planes. No es verdad sí que lo es. Por ti he sacrificado cosas, oportunidades, sueños imposibles. Y había otros hombres que me pretendían. ¿Qué quieres de mí? ¿Crees que fue una decisión fácil? Quiero lo que tú me dijiste que querías, que estemos juntos, si no yo yo no sé lo que voy a hacer, ayuda, me tiraré por la ventana, te lo juro. Tú has sido toda mi vida durante 2 años. Ya no soporto seguir igual que antes. Cuando te conocí estaba en un momento abajo, tú lo cambiaste todo. Jamás te dije que abandonaría a Miriam, eso es una utopía por tu parte. Sí, no queda pasión, solo aburrimiento. Esas fueron tus palabras, a menos de que me mintieras Mentira. o de que haya en esto algo más que yo no sepa. ¿Has conocido a otra? ¿Qué? Vamos, por favor, pero ¿qué dices, Dolores? ¿Dolores? ¿Qué? Escucha, vivo con ella hace 25 años, las raíces son muy profundas. Y yo no puedo seguir viviendo dos ¿Así? vidas. Así, pues no le haces ningún favor a Miriam mintiéndole. Yo no voy a prescindir de ti. No voy a permitir que me ocurra esto un sin momento, luchar. Escucha. Quiero hablar con Miriam, no voy a permitir Dolores, que esto vuelva no a ocurrir. No pasa nada, entendido. No. Sí, escúchame, por favor, ten un poco de paciencia, ya lo arreglaremos. Déjame meditar un poco. No es ninguna tontería. Dolores. ¿Qué? Todo se arregla. Parece que él con todo se arreglará, <risa> parece que lo quiere solucionar todo, pero bueno, yo creo que es más complicado que todo eso, ¿no? Sí, sí, porque además, claro, ¿no? Pues el, es el momento de, bueno, eh, algo haré, algo haré, pero ¿el qué? ¿Qué va a hacer? ¿No? Pues esperar a que ella se vuelva a calmar igual, ¿no? Sí, y se, claro, al final es una situación complicada porque eh, a cambio de él tener eh, relaciones con otras mujeres, tiene que eh, tiene que eh, plantear falsas promesas a las personas con las que se está arroyando en este caso concreto con Dolores, ¿no? Sí. Claro, y es ese es eh, en muchas ocasiones los problemas de, de esas infidelidades eh, a largo a largo en, en un largo periodo de tiempo como en este caso, ¿no? Que comenta que llevan dos años eh dos años juntos, que hay un, una que para mantener esa relación la querida que se decía antes ¿no? uh -huh. <risa> eh, para mantener esa relación pues eh, tiene que plantear ya una serie de cosas no entonces claro ahí la, la parte poco ética que siempre se le asocia la infidelidad en este caso pues está está eh, eh, eh, funciona o está en, en eh, hay una, en una postura muy poco ética por parte de, de él no por la infidelidad en sí sino por esas falsas promesas que le está transmitiendo a esa, a esa a esa amante, ¿no? Que le ha dicho que bueno, pues como que le iba a... Claro, porque además cuando una relación infiel, ¿no? Eh, si dura si es a largo plazo ya como que se cambia un poco las la igual No, no la relación principal o la secundaria, bueno, eso es un poco así, ¿no? Pero sí que es verdad que dices, bueno, entonces esta relación que ya lleva dos años, ¿en qué situación está? ¿No? En la parte de exigir, de no exigir, que ¿qué puede pedir o no pedir la amante, no? Que la amante encima pues está profundamente enamorada de él, ¿no? Que es un... y que, oye, pues que, que quiere más cosas, ¿no? Entonces va directamente donde la mujer, ¿no? con esa carta que le manda y dice, no, no, yo no tengo ningún problema contigo pero tú tienes que saber todo esto porque a mí esto me está haciendo mucho daño mm. pero también hay, hay otra cosa que eh, él lo, lo pone como argumento que es un argumento yo creo que falso, pero bueno, él lo plantea como argumento llevo 25 años con, con ella no como diciendo, Joder, que estas cosas no se pueden hacer de la noche a la mañana no mm. como que al final pues el mm, si deja a esa mujer con la que lleva 25 años, pero quiere tener otra seguridad, ¿no? Sí. También es como siempre siempre en ir de caballo ganador, ¿no? Sí. Claro, él, él nunca pierde, dices, bueno, yo estoy contigo, bueno, pues igual sí que me iría contigo, pero bueno, es complicado porque son 25 años, pero bueno, esperamos un poco a ver si se me ocurre algo, pero mientras tanto él está ahí como que con ese, con esa seguridad. Y, y claro, y, y se pone nervioso y se enfada cuando ella ya le quita esa seguridad. Él dice, eh, que que estás, eh, eh, yo ya quiero otro otra, mm. quiero que nuestra relación cambie, que no nos veamos a escondidas, que, que no sé qué, y entonces ya ella se mosquea y dice, pero qué qué, qué me estás haciendo? ¿Por qué me haces eso? Son eso eran imagina, imaginaciones tuyas, pero claro, eso seguro que si no hubiese mandado esa carta, pues bueno, seguro que eh, la situación en un en la realidad, ¿no? Así, ¿no? Que hubiese planteado, bueno, pues ya sí, lo voy a decir, tú tranquila, que dentro de pocos es que quiero, quiero coger el momento, eh, buscar el momento para decirle que nos vamos a separar y así estar contigo, ¿no? Entonces, en esas situaciones, pues es, es preciso, y ella por eso lo hace lo de la carta, ponerle ponerle un aprieto a él, ¿no? Romper esa seguridad. Y yo creo que en muchas ocasiones... Eh, En las relaciones de pareja en las que hay una de las dos partes, está en eh, está enfadada o está en inferioridad de condiciones o está en, eh, en una situación de malestar, siempre es preciso provocar un... Un choque igual, ¿no? Un choque, ¿no? Algo, algo que... Una crisis, ¿no? Igual también un choque, ese choque, para que igual a partir de ahí se pueden solucionar cosas, ¿no? Y, y es que si no, nunca se van a poder solucionar, ¿no? Porque él está en una situación cómoda, ¿no? en una, una situación cómoda profesionalmente eh, buena y bueno lo tiene pues, su mujer de 25 años y su amante de dos Me no es como una situación muy segura y claro pero es, es solo el que lo único que sale beneficiado es él y ella también quiere salir beneficiada entonces dice para que yo salga también beneficiada tengo que romper que eso también igual puede significar que pierda esa relación pero claro en la situación en la que está pues no le gusta no le gusta y no quiere y No quiere mantenerla así, quiere provocar el cambio, ¿no? Y eso es algo pues que, que todas las parejas en algún momento de su vida se, se tienen que plantear para que las cosas cambien igual. Tiene que haber un, un algo. Bueno, aquí nuestra ah. nuestra, nuestra propuesta sí, del día. Eh, bueno, pues gracias por haber estado con nosotros una semana más en Radiografía Sexual y nos oímos la semana que viene. Venga, abur. abur. Radiografía sexual, el magazine sexológico de Tastasi Rati Libreá, los miércoles a las 9 de la noche y los viernes a las 9 de la mañana. Al abordaje en Tutensaus. Tastas, etcétera, la retién, la onen. Como vemos, el niño no dejaba de crecer y de disfrutar con la música. Si esto no hubiera sucedido, es difícil que el genio hubiera roto por fin a barras y hubiera explotado con una fuerza tan demoledora que lo llevaría a convertirse en muy pocos años en uno de los más grandes creadores de la historia. Que ya, curiosamente, tenía en mente por esas fechas la composición de, la, de una ópera. En la misma carta de su padre que nos dice que no pasaba un día sin que el niño no hablara de Salzburgo de sus amigos, y de la ópera que tenía en la cabeza, que habría de ser interpretada por jóvenes compatriotas. El 5 de junio, los niños dieron su primer concierto público. Es posible, apuntan los Masín, que en el marco de los Bass Babel Concerts, el profesor de Habsburgo no dejaba de cantar las es, las excelencias de sus retoños. Mi hija es la virtuosa más hábil de Europa y no tiene más de 12 años. Y mi hijo, en una palabra, y aunque no tiene más de 8, sabe todo lo que se puede exigir a un hombre de 40. Arturo Berber, en un... El libro de las bolas de Fígaro de Wolfram Amadeus Mozart. Bienvenidos, bienvenidas a Purpósedes comunitaria este programa de radio que pretende encontrar el propósito de la educación. Pero no solo buscamos dos opciones, no solo mostraremos dos visiones en este mundo tan bipartidista, bifutbolista, tan bicéfalo o binomial al fin y al cabo. Pretendemos mostrar muchas más cosas, muchas más que dos únicas opiniones y opciones. De hecho, entendemos que cada programa aporta una visión distinta. Hoy, concretamente, nos adentraremos en el mundo de la música aplicada a la educación. Para más señas, descubriremos cómo la ópera puede servir como vehículo de aprendizaje. Saludos, saludos a las gentes de Cuac FM en coruña Tastasi y Ratilibra en Bilbao, Radio Iris 7 en Aranda de Duero y, como no, a las de Radiépolis, aquí en Sevilla desde donde hacemos este programa. Hoy os mostraremos la pasión por la música y por la educación. Hoy entrevistamos a Pedro Sarmiento, una de las personas que hace posible LOBA, la ópera Un Vehículo de Aprendizaje. Lo podéis consultar en su página web www.proyectoloba.es y tenemos la ventaja de que le vais a poder escuchar aquí también. Por cierto purposes comunitaria, lo puedes escuchar también de diversas formas por tu radio, a través de las diferentes radios comunitarias que lo emiten por internet en el canal de iVoox e en la dirección purposescomunitaria.ivoox.com o en tu reproductor de 3 si te lo bajas del podcast. Te recomendamos que para ello nos visites en la página purposedes.org y que descubras en qué consiste este movimiento que pretende buscar el propósito de la educación, así como las diversas campañas que realizamos. Entre dichas campañas está la de educación. ¿Cuál es el propósito de la educación? Consiste en grabar un vídeo en, que, en que, te que te comprometas en algún aspecto durante este curso. Nuestro entrevistado de hoy también lo hizo. Hizo su compromiso, el compromiso de Pedro Sarmiento, que lo tenemos aquí, sobre un fondo para mí exquisito como es el de Variaciones Goldberg. Goldberg, ...lo escucharemos eh, a continuación... Mmm, ...en la entrevista ya que ya empezamos con, con Pedro Sarmiento... ...estábamos escuchando al gran Luciano Pavarotti... ...en esa ópera de Rossini... Eh, ...el Barbero de Sevilla... ...¿quién es Pedro? Pedro es un pianista de jazz... ...enamorado de la música, de los pinos, de su familia... ...de las cosas bien hechas, de la charla con los amigos... ...de la fina provocación, de la honradez... ...y muy particularmente de la educación... Él encontró a Mary Ruth McKean buscando en Estados Unidos un proyecto pedagógico para el teatro real y se topó con la idea de educación que había soñado, aquella en la que a los niños se les daba la posibilidad de ser y aprender haciéndolo todo por sí mismos. Desde entonces se ha convertido en el animador de LOBA, un proyecto que hace eso realidad. Pedro, buenas Buenas noches, Orca. Buenas noches. Miguel Hill te definía así. <risa> pues te iba a decir que ya si lo decías tú lo habías hecho tú también, yo ya no tenía nada más que decir. <risa> bueno, puedes decir algo más como que tienes dos maravillosos hijas, maravillosas hijas, ¿no? Sí, sí, dos hijas que quitan el hipo. <risa> Pedro, hemos, tenemos siempre en este programa... está en rodajes es el noveno... ...y bueno, queríamos haber escuchado el, el compromiso... Que, ...que tú realizabas, ¿no? Eh, ¿Podemos, Carlos, escuchar el compromiso que realizaba Pedro? Un, te, escúchate un momentito, sobre todo... ...lo de variaciones Goldberg, Pedro, a mí me encantan. Venga, vamos a ver qué es lo que decías en ese vídeo. Hola, yo soy Pedro Sarmiento. Soy pianista de jazz... ...y coordino un proyecto educativo... ...que se llama LOBA, con V. LOBA son las iniciales de La ópera... ...un vehículo de aprendizaje. Y el proyecto se desarrolla principalmente... ...en aulas de primaria, pero también en secundaria... ...y consiste en que la clase se convierte... ...en una compañía de ópera. Ya lleva haciéndose cinco años. Pero este año, mi granito de arena para la educación... ...ha sido proponer un proyecto que se llama... ...Son nuestras palabras... ...y que consiste en que sean los propios alumnos... ...los que cuenten en vídeos parecidos a este ...cómo les va su ópera... ...qué es lo que están haciendo... ...qué dificultades han encontrado... ...qué emociones han vivido... ...cómo ha ido todo el proceso... ...y y eso es, seguro que os va a gustar muchísimo... ...hasta luego. Pedro, tan hasta luego como que ese luego es ahora... <risa> hay que puesto ahí abajo de fondo y, oye que parece mucho más importante lo que dices. <risa> me encanta este a mí este este este corte a mí me encanta la verdad es que me, me, me relaja mucho y creo consideraba que consideraba que podía ser interesante para ponerlo eh, con el compromiso hay que comprometerse con la educación verdad pedro pues sí eh, además yo eh, que no soy profesor de primaria lo que he encontrado a través de este proyecto es el contacto con un tipo de profesor de primaria que, si es algo, desde luego es comprometido. Es decir, que es que a mí el proyecto me enganchó, pero lo que me enganchó de verdad fue ver a la gente cómo, cómo se implicaba hasta las cejas, pues por ofrecer, no sé, todo que consideraban lo, lo mejor que podían ofrecer a sus alumnos, ¿no? Aquí estás has dicho que va dirigido a primaria, aunque también eh, comentas que va para secundaria, pero básicamente más eh, dirigido a, a primaria, ¿no? Eh, leíamos al principio del, del programa un extracto en el que hablábamos de Mozart y de la, bueno, pues de, de lo apasionado que estaba Mozart por la creación de, de óperas, ¿no? Y tenía 8 810 años, que es lo que tiene un crío de, de primaria, ¿no? ha inicialmente dirigida a primaria porque es un proyecto que, en un formato con un planteamiento ligeramente distinto, llevaba casi haciéndose 30 años en Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa es que Mary Ruth McGinn lo trajo aquí no como un proyecto de creación de un espectáculo o de educación artística, sino como un proyecto educativo integral en el que uh -huh. se implicaba un tutor de primaria, ¿no? y ella es una tutora de primaria que lo había hecho pues tres o cuatro años antes de venir aquí a contarlo a profesores. Entonces, mmm, claramente, toda la tradición del proyecto, que es una tradición larga, venía asociada a primaria, pero luego resulta que han salido profesores de secundaria que han dicho, esto a mí me vale, y yo lo adapto, y además quiero hacerlo por encima de cualquier cosa. ¿no? Uh -huh. Pero, es como, como comenta Miguel, que tú te coges y te vas a Estados Unidos para para buscar un proyecto que del Teatro Real, que el Teatro Real quería poner en práctica era un proyecto educativo. Sí, eh, cuando yo, yo trabajé como como asesor pedagógico del Teatro Real durante una temporada, ¿no? Uh -huh. Y y mi mayor interés era como pasan muchas en muchos proyectos educativos de teatros de ópera, de orquestas, de teatros de compañías de danza, en fin de instituciones que hacen creación artística o espectáculos, ¿no? Mi, mi mayor interés era que hubiera un proyecto educativo que fuera participativo. Es decir, en el que no se tratase solo de mostrar productos a los niños, sino que los niños fueran los actores principales. ¿no? Yo conocí este proyecto, que no es ningún pues, un proyecto conocido, que se, crea, que se conocía en Estados Unidos con el nombre de Creating Original Opera, la uh -huh. creación de una, de una ópera original. Y bueno, pues a través de la directora del Metropolitan de Educación, pues en contacto con Mary Ruth McGinn y me dijo, es la bomba, ¿no? <ríe> y así fue. <ríe> y así se trajo aquí, ¿verdad? así se, se, Y dices que lleva ya, ya cinco años, parece que está un poco en un, un punto de expansión importante, ¿no? Ahora. Sí, la expansión es lenta porque es un trabajo que se, se deciden hacer maestros, uh -huh. entonces eh, no hay digamos que como en otros proyectos educativos grandes, cifras de 20.000 alumnos o de 35.000 espectadores que han asistido a, los, a, los, a las funciones escolares de no sé qué. no Pero lo cierto es que empezó hace cinco años, no empezaron solo tres aulas de primaria y este año, contando las aulas que lo están haciendo desde que y desde que iniciaron, ya, ya son 65. ¿no? Entonces, pues claro, es una progresión, eh, aunque sean unas cifras, ...pequeñas comparadas con lo que es... ...lo que es el mundo de la primaria... ...¿no? Pues uh -huh. 65 aulas respecto de tres iniciales... ...son muchas... Uh -huh. ...me imagino que el profesorado... ...será de música... ...no... Uh -huh. ...mira, eso es una cosa interesante... ...el, el proyecto precisamente... Mmm, ...tiene una tradición... ...de proyecto de educación artística ¿no? ...pero como metodología de proyecto... ...y esto de proyectos y esto lo... ...lo entienden muy bien los maestros... Eh, ...tiene el valor de poder de poder implicar, digamos, que tareas, actividades, aprendizajes relacionados con muchas con muchas áreas, ¿no? Entonces, lo primero que, que decimos es que no es un proyecto musical, aunque la música tenga una tenga una parte indudablemente pues no sé, tan importante como tienen las otras, ¿no? Y luego que no se trata solo de aprender disciplinas diferentes, pues porque en la ópera constituir una compañía Los niños tienen que hacer música, pero tienen que hacer también la promoción de prensa, o tienen que hacer también el diseño del vestuario, o tienen que hacer también de carpintería. Uh -huh, uh -huh. Entonces, aparte de, de ser un proyecto que implica diversas áreas, que podrías entender que son distintas asignaturas de primaria, yo creo que el corazón del proyecto es que los niños se constituyen en compañía y hacen un trabajo en equipo, y asumen juntos un reto importante, y le demuestran al mundo... Que, que ellos mientras pocos los creían capaces pues han podido hacerlo. O sea, que son capaces de hacer una ópera que aparentemente es un género complejo porque también habría que aclarar que no es la adaptación de una ópera hecha por Mozart, hecha por Wagner, no no no es no es llevar una ópera, sino que ellos ellos producen su su ópera. Ellos la crean, sí. La crean, crean desde las letras hasta hasta la Así música. Es. Mira, ahora por ejemplo, para que tengas una idea Eh, por supuesto cada profesor cada profesora sigue su ritmo y nosotros lo que somos un grupo de, de docentes que, que, que hacen sus óperas, digamos, con un tronco común y con un contacto común, pero cada cual tiene un poco su, su perfil, ¿no? Pero para, más o menos se puede decir que todas las, óperas, las compañías de ópera, no, ya no hablamos de clases, son compañías de ópera, se están constituyendo y ahora están decidiendo más o menos sobre qué tema quieren hablar, ¿no?, Y cuando lo tengan decidido van a decidir eh, cuál va a ser un poco la historia en la que van a, en, la, en la que le van a hablar al mundo de ese tema no uh -huh. y, y luego pues tendrán que inventarse unos diálogos y sobre ese libreto inventarse algunas canciones e inventarse todo lo que se tienen que inventar el nombre de las compañías es curioso incluso tienen una tienen les bueno, les les proponéis a los chavales que hagan una imagen corporativa de la, de la compañía ¿no? que se creen su logotipo claro. que pongan su nombre a la compañía ya, ya es un poco mmm, eh, se, se, se plantea que fuera del aula fuera lo que sería el grupo del tercero B o el grupo de tercero A sino que ya es ya toma cuerpo de algo un poco como más serio más de compañía de ópera sí, eh, es un proyecto lleno de metáforas Entonces, el disponer de un logotipo y el tener un nombre de la compañía pues no deja de ser una metáfora de, del equipo, de la idea de trabajar en equipo y de estar unidos para, para hacer algo especial, ¿no? Las compañías tienen unos nombres espectaculares, ¿no? Que se inventan los niños, por supuesto. Por ejemplo, los piratas de las ideas, ¿no? Uh -huh. O las estrellas de la ópera, digamos que en una línea así como más convencional, o el túnel de las hormigas, ¿no? Uh -huh. La verdad es que Claro, la imaginación de los niños en ese sí, sentido sí, no sí. tiene límite, ¿no? O sea que, claro, y sobre todo es importante, a mí me resultó curioso cuando vi el, el, los 15 minutos que tenéis puestos del, del documental en proyectoloba es proyectoloba.es sí. eh, La pasión con la que solicitaban las, las profesiones, las diferentes profesiones Sí, además da, eh, es que... curioso que mucha gente, lo primero que hemos pensado, porque a mí me ha pasado también hace años, ¿no? Yo pensaba, bueno, todos querrán ser los intérpretes, ¿no? Todos uh -huh. querrán ser los, los cantantes, los actores, ¿no? Para nada, para nada. En una clase, una de las cosas maravillosas que tiene es decir aquí hay 9 10 11 profesiones en la compañía de ópera es que hay uh, para dar gusto a todos, ¿no? El proceso normalmente consiste en que elijan, digamos, tres que les gustaría hacer y luego son los profesores los que deciden, porque claro, no, no todo el mundo puede a lo mejor hacer la profesión que quiere hacer en primera opción, ¿no? Uh -huh. Pero pero es curioso eso, que, por ejemplo, hay mmm, escenógrafos, ¿no? O hay una directora o un director de producción, o hay un equipo de relaciones públicas. Y eso mmm, resulta que, frente a lo que solemos pensar los padres o los, los profesores, resulta que entre los alumnos tiene mucho éxito y que, al revés, a veces ha sido incluso difícil conseguir que salieran suficientes intérpretes. Me imagino que la sorpresa de los padres es... Un... Increíble, ¿no?, cuando finaliza. Claro, estamos viendo el, el proyecto y parece como que es, es un proyecto largo, es un proyecto de ocho o nueve meses, es un proyecto de curso completo. ¿no? Esto no es una unidad didáctica de tres semanas, ¿no? Es el curso completo y en eso radica un poco su, su potencia, yo diría, porque como tiene que ver con el crecimiento personal ¿no? y con cuestiones emocionales y con el desarrollo de la autoestima y con que los profesores conozcan mejor a sus alumnos, Eso sería imposible en un proyecto de, de unas semanas, ¿no? Y, y a la vez lo hace más complicado. Yo cuando voy a los colegios a contar en qué consiste, lo primero que les digo cuando tengo delante mío un grupo de maestros, les digo, mira, esto es muy difícil. Porque porque es verdad, es, es complicado. Es un, es un proyecto en el que hay muchas incógnitas porque no sabes por dónde van a salir el mes que viene, ¿no? Y eso para un maestro para una maestra que a lo mejor se espera que tenga todo muy planificado. Eh, hay que tener digamos que un, una pasta especial para saber para saber jugar con ella. Vamos a escuchar un poquito de música, un corto musical de la gran María Callas y seguimos, Pedro. Súper. María Calas, El Barbero de Sevilla, por cierto, a la gente de Radio Bullis decimos que tenemos un programa de radio que se llama El Barbero de Sevilla, que se emite eh, en esta casa los martes a las 2 de la tarde sobre flamenco. Había que traer algo de Sevilla, como no, había que traer alguna alguna ópera y hemos traído El Barbero de Sevilla. Pedro, hablábamos de los padres, los padres sorprendidos al final, ¿no? Sí, el, una de las cosas que, que pasa es que las funciones al final del curso... Y es un ingrediente muy importante en ¿no? las, las funciones las representaciones de la ópera corren íntegramente a cargo de los niños es decir eh, las maestras los maestros se sientan en sus butacas y todo absolutamente todo si hay luces si hay apertura de telón si hay cambios de escenografía o de vestuario o lo que o de lo que sea todo corre a cargo de, de los niños y, y, y eso ese es un momento de diría ...especial del proceso... ...sin ser el objetivo tal vez único del proceso... ...porque a la, a, a la vez que lo comienzas... ...ya estás trabajando como docente en él... ¿no? En, ...desde el mes de septiembre... Uh -huh. ...sin ser sin ser el, el objetivo... ¿no? El, de, ...el de organizar una función fin de curso... ...que hay muchas formas de hacerlo... ...desde luego es un momento como de galvanización... ...de las emociones, ¿no? <risa> Me imagino, Pedro... ...que esto es compatible con el aprender no sí. Es compatible con el currículo de primaria Sí, eh, en algunos casos es difícilmente compatible En otros casos es muy fácilmente compatible Y en, y en otros casos es una vitamina impresionante para desarrollar el, el currículo de, de primaria ¿no? en, Yo, por ejemplo, como lo, lo veo un poco desde fuera Porque ya, ya te digo que yo no soy maestro Entonces a mí uh -huh. me cuentan maestras Eh, y maestros que tienen muchos años de experiencia, ¿no? Eh, me cuentan, pues en el mes de octubre, no digamos que al poco tiempo de haber comenzado el curso y de haber comenzado con el proyecto, me dicen, nunca, nunca habíamos visto a los niños escribir como están escribiendo, eh, siguiendo esta metodología, ¿no? Y eso es, ¿por qué? Pues porque se trabaja, digamos, eh, sus emociones Eh, que se expresen de forma escrita que se expresen de forma hablada entonces en el área por ejemplo de lengua es donde más progresos, así de una forma más llamativa encuentran encuentran los maestros y uh -huh. Me imagino que habrá también ciertas reticencias, habrá alguien que tenga programado o todo un curso y diga, esto no me entra, no me encaja, hay esa rigidez que a veces tiene el currículo. Eh, claro, imagino que la gente que quiera poner en marcha Loba es porque se lo cree y no tiene que andar haciendo encaje de bolillos, ¿no? Bueno, todos tienen que hacer un encaje de bolillos importante. Teniendo en cuenta que donde nadie te va a poner peros, en la docencia es, donde es precisamente en en lo que puede ser precisamente el, el, el planteamiento menos no sé, menos inteligente o menos mmm, menos adecuado para los alumnos. no Quiere decir, vamos a hacerlo de siempre. Uh -huh. Entonces, dentro de que hay muchas formas de, de hacer una pedagogía válida, esta forma desde o sea, evidentemente se sale de los cánones. Es decir, no porque sea un proyecto relacionado con inventar una ópera, sino simplemente por ser metodología de proyectos y ocupar un curso entero, Uh -huh. eh, la yeah. gente que lo lleva a cabo mmm, tiene Tiene dificultades, tiene dificultades consigo mismos, consigo mismas con, con las familias y con, y con los compañeros en el centro. Uh -huh. También es verdad que esas dificultades a veces eh, tienen un final absolutamente feliz ¿no? Por decir mira pese a que a lo que me habéis estado diciendo de lo difícil de los problemas que veíais, de la desconfianza que os generaba esto, habéis visto al final que es que esto merece la pena ¿no? pero hay una dosis muy importante de o sea, no sería justo hablar de estos maestros sin, sin, sin mencionar ese esfuerzo que hacen porque por hacer algo en, en lo que ellos creen profundamente ¿no? para ir terminando pedro vamos a volver al principio bruce eh, taylor Eh, uno de los impulsores, o sino el fundador de de este de esta metodología. Sí, el, el creador de Creating Original Opera, uh -huh. el programa americano. Dice que lo maravilloso del arte es que ofrece un contexto para comprender las cosas. Y yo, yo me pregunto a veces, si a veces no entendemos el, el arte, ¿cómo el arte nos va a ayudar a entender? Desde luego. El arte, además, tiene una cosa que yo creo... Que que no, no nos acercamos lo suficientemente al arte precisamente por una, una reverencia malentendida, ¿no? Y es que la, la expresión artística yo creo que no es, no es otra cosa que la expresión y, y en demasiados casos, y fíjate, yo soy músico y en el caso de la música lo veo más claro que en otras áreas del arte, ¿no? En demasiados casos al ponerla como en un pedestal, eh, nosotros mismos nos estamos limitando el digamos, el usarla como una herramienta más uh -huh. de expresión. ¿no? A veces como que la eh, la consideramos tan intangible que no la que no la utilizamos. ¿no? Pedro, eh, si alguien se quiere sumar a este proyecto ya el curso que viene, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues mira, nosotros una de las cosas más, digamos, uno de los logros que hemos tenido ha sido poder traer aquí a, a España el... ...el curso de formación de profesorado... ...que hasta hace muy poco solo se hacía en Estados Unidos... Uh -huh. ...bueno, también se ha hecho en Inglaterra... ...y en algún otro país, ¿no?... ...pero aquí nosotros no lo, no, lo, no lo teníamos... ...y para hacerlo... ...nosotros lo que recomendamos... ...para hacer el proyecto en el aula... ...lo que recomendamos es hacer ese curso... ...y eso lo hacemos en el mes de julio... ...este año que viene será... ...la primera semana de julio, del 1 al 8... Uh -huh. ...y bueno... No lo tenemos todavía anunciado, no hay una convocatoria abierta, etcétera Pero además eh, nosotros tenemos algunos encuentros, digamos que preparatorios, ¿no? Que sobre todo lo que ofrecemos es decir, si te interesa conocer a la gente que hace esto, ven y conócelos y, y comparte con ellos una, algunas experiencias y algunas actividades y algunas sesiones, ¿no? Y ahora, por ejemplo, tenemos en, en el mes de noviembre... Tenemos el fin de semana de, de las elecciones, precisamente el, el día antes. El 19, ¿no? ¿Tenéis el las... día 19, el día uh -huh. de reflexión. <ríe> Nosotros estaremos reflexionando sobre otra cosa, que es sobre, sobre la ópera en el aula. ¿no? Y eso uh -huh. lo tenemos en la, en la web, en proyectoloba.es, loba con V, uh -huh. y ahí está pues, toda la información. Que, que además, bueno, son jornadas a las que en las que participan maestros y maestras que, que están llevando a cabo eh, LOBA en sus eh, aulas, sí. ¿no? digamos que nos, nos reuniremos casi 100 personas, estaremos en el Escorial, en un sitio muy chulo, y digamos que mitad y mitad, ¿no? Como que en la mitad son ya docentes que nos están haciendo y que vienen pues, con, con compañeras, compañeros del centro, uh -huh. y la otra mitad, pues, son pues, personas que conocen o que se han enterado por alguien y que, bueno, pues, a través de distintas actividades somos sonas jornadas muy participativas, ¿no? Pues que vienen y y aprovechan para hacer una toma de contacto más más cercana. ¿no? Muy bien, Pedro, pues pues muchas gracias por, por acercarte por aquí. Pues muchas gracias a ti, Gorka. Uh -huh. Te hecho un crack de la radio. Bueno, bueno, bueno, a uno lo que le apasiona a ti, te apasiona la, la música, me imagino, el jazz, eh, la ópera. Uh -huh. A mí me apasionan las radios desde hace mucho tiempo, desde uh -huh. que la escuchaba siendo adolescente en la cama antes de, de, de cerrar los ojos y bueno, he tenido la ventaja de poderme acercar a, a las radios comunitarias y, y como siempre dan facilidades, pues una está aquí haciendo lo que le gusta. que Pedro, eh, nos vimos en, en Casares, espero sí. verte por aquí el próximo año, imagino que en Carmona, dicen por ahí. Pues que... espero que sí, espero que en la fecha prontito, tengo ya muchas ganas de ponérmela en el calendario. Vale, pues nada, a ver si podemos meter un poquito de presión aquí a los compañeros y compañeras mm -hmm. del eab 12 y a ver si podemos ir cerrando. Que mucha suerte con esas 65 aulas, imagino 65 compañías de pequeños operistas. <risa> un, abrazo. un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Pues, lo dicho, hasta la semana que viene. Avanzamos, estaremos con Iñaki Murúa y hablaremos de Política 2.0. Desde Purposedes intentamos una campaña de que los partidos políticos se comprometiesen con la educación para la próxima legislatura y no conseguimos más que tres eh, mensajes de menos de 140 caracteres. Buscábamos 140 palabras, pero te lo contaremos la semana que viene aquí en tu radio comunitaria en a la misma hora en Purposedes Comunitaria. Aguradios. Vamos con la segunda hora Esta segunda hora empieza con mil historias Mil historias que hablará del trueque El trueque, pues, cómo está instalado en la sociedad actual Si es alternativa real a la economía capitalista Qué más cosas engloba Qué alternativas monetarias existen ...etcetera... ...después de esta interesante disquisición... ...seguimos con Mar de Fueguitos... ...el programa de tas ...que nos presenta las jornadas... ...Género, Comunicación y Construcción de Paz en África... ...nos habla Greta de ACNUR... ...y dos de los participantes... ...Clementine de la República Democrática del Congo... ...Maestra y Amina Evelín de Nigeria... ...y esta segunda hora acabará con... ...Sorghini en la ISEA... ...en programa de Irola... En el... Que buscan en el que luchan desecuunadamente contra el patriarcado y entonces bueno pues ese programa eh, resumen del programa presentación de la nueva temporada aunque ya llevan un mes ¿no? <risa> un mes andando <risa> y bueno eh, entre otras cosas explican sus nuevos bloques temáticos como el so consejo movimientos el lado oscuro en la el arte de Mil Historias tu programa entrevistas y realidad social si tienes algo que decir anímate a venir a contarlo porque la realidad es muy diversa y todas las historias merecen ser escuchadas los martes de 12 a 1 y la repetición los jueves de 2 a 3 recuerda que es un programa quincenal así que no te olvides de consultar la web para ver que semana toca Bueno, pues estamos hoy con Raquel de eh, Didurur y Gabel Carteá y pues si nos puedes comentar un poco eh, para ponernos eh, un poco al día cómo es que se creó esta asociación o qué, qué objetivos tenéis. Sí, pues eh, la asociación la creamos hace tres años. Y, y bueno, pues la historia es que se nos ocurrió un grupo de amigos el, el hacer un mercado de troque en Bilbao. Vimos que había estas iniciativas en otros sitios y pensamos, eh, ¿por qué no, no hacerla en Bilbao? ¿Por qué no existía ya, no? Entonces nos presentamos a un concurso de ideas redondas que se llamaba por aquel entonces Ayuntamiento de Bilbao y, y ganamos con nuestra idea. Entonces empezamos a preparar un día sin dinero. En el que todo tendría que hacerse por intercambio, no pues el, cualquier cosa que podamos hacer en nuestra vida diaria pues pues sin que me diera el dinero y bueno empezó a tener fuerza llegó el día eh la la gente pues entusiasmada les encantó nosotros. Eh, ...salimos también muy contentos de la experiencia... ...y decidimos que no podía quedarse en un día solo, ¿no?... ...y que teníamos que intentar pues volver a hacer más mercados de trueque... ...y para ello pues decidimos eh, crear una asociación, ¿no?... ...pues para tener pues un soporte, ¿no?... ...y no ser solo un grupo de amigos que que se juntan y que hace estas cosas... ...tener un soporte e intentar impulsar espacios de trueque... ...y pues, ahí nacimos hace tres años. Y desde luego que ha sido un éxito. Sí... Sí, nada esperado, la verdad, al principio, luego vimos la o sea, nos animamos a hacerlo porque la gente no había acabado el el día ese primer día sin dinero y ya nos decía, ya nos preguntaban cuándo iba a ser el siguiente. La o sea, que que por eso nos animamos y la verdad es que seguimos muy contentos porque porque vemos que hay interés de de que siga adelante y, y no solo en, en los eventos que hacemos nosotros, sino que ya eh, aparecen en, en otros sitios eh, cosas parecidas o, o bueno, nos llama mucha gente o nos escriben al, al correo electrónico preguntándonos cómo hacéis o, o qué me recomiendas o podéis venir ¿no? de todas estas iniciativas, como que ha ido creciendo el, el, pues el interés en hacer trueque, en cómo cómo llevarlas a cabo, porque... Eso, pues al final es es querer, ¿no? Dentro un grupo de personas, se puede hacer, nosotros lo hacemos en la Plaza de, Nueva de Bilbao, pero se puede hacer en tu barrio o, o dentro de tu propia asociación o yo que sé, en el colegio donde van tus hijos, así que Pues sí, en realidad el curista es una necesidad que había por lo menos en Bilbao, ¿no? Sí, sí ya, vi, ya existían espacios donde se hacía trueque, pero pues en las casas ocupas en Cucucha, asistía el el Artonaidusuna, ¿no? Sí. Y el, lo que pasa que Que igual nosotros lo sacamos a la plaza, es decir, a, a delante de, de cualquier tipo de persona, no porque igual si te mueves por los por los gasteches, ya conoces iniciativas, ya sabes dónde hacer esto, dónde se hacía esto, pero había mucha gente que no que que no se había planteado nunca igual acercarse pues a darte una y dos una de cucucha y dejar algo, coger otra cosa, ¿no? Sí, pero está bien darle esa visibilidad porque yo creo sí. que ha sido lo que al final ha triunfado aquí. sí. Y eh, tenía una pregunta que hacerte, que es que, ¿cómo crees que está instaurado en la sociedad actual el trueque? ¿Cómo lo ves tú? ya no Yo creo que el trueque ha estado siempre ahí, ¿no? Siempre, antes que el dinero había trueque, de hecho, ¿no? Lo que pasa que se nos ha ido olvidando y, y sí que hay trueques en, a nivel familiar o entre hermanas o amigos, ¿no? Grupo de amigos, pero... Igual se está recuperando más a cuenta de la crisis, ¿no? Ya no tenemos tanto dinero en el bolsillo para derrochar y comprar lo que quiere y luego tirarlo, ¿no? Que es sí. que es un poco lo que se ha vivido hasta ahora y ahora se mira más eso, ¿no? Igual no solo el truque, cuidar más las cosas que tenemos, alargar la vida útil, pues reciclando. Bueno, sí. que el intercambio como que sí. está más a la orden del día, ahora. Pero yo creo que el, el truque ha estado instalado siempre en la sociedad. Sí, porque ahora es como que las cosas son de usar y tirar sí. ¿no? Y también están fabricadas para ello Sí, también, también pero bueno, se le puede dar más vida o sea, A eso que han fabricado solo para usar y tirar en un plazo corto de tiempo Se le puede dar seguramente alguna al, un tiempo más, ¿no? Sí, alargar más la vida sí. ¿Y crees que eh, algunos eh, autores y economistas eh, creen que El trueque no es una o sea no es una alternativa real a la, a la economía capitalista tú crees que podría ser eh, algo dentro de una alternativa ya, una pequeña alternativa yo creo que sí es y, y como te he dicho cada vez hay más espacios donde se pueden hacer trueques ya que sea la alternativa al sistema capitalista pues tampoco creo que son palabras mayores no hay que cambiar <risa> muchas cosas pero Pero bueno pues una de las cositas que podemos hacer pues es trueque pero también pues igual eh, pues en nuestros hábitos de consumo pues pensar en la responsabilidad civil o sea, social de las de las empresas no pues comprar aquellos productos que tengan un precio justo o que o que no maltraten de alguna manera a los trabajadores que están detrás o que no dañen el medio ambiente no sé o sea que hay alternativas también al sistema capitalista, que, que pueden ir por la justicia, ¿no? Ya, pues el trueque puede ser una de ellas, que igual, sumada muchas otras alternativas, pues podríamos llegar a cambiar el sistema actual, pero bueno, a ver... ¿Y qué cosas más crees que puede englobar, no solo el trueque sino, porque al final el sí. se la gente lo ve como algo tangible? Sí. ¿Las cosas intangibles, mm. como Claro, nosotros siempre pues le damos mucha importancia al al trueque intangible, al final, aunque cambies dos objetos, el estar relacionándote con otra persona que esté interesada en en ese objeto que tú tienes y y tú pues puedes estar interesada en en otro que tenga esa persona, pues la relación, ¿no? que hay en ese otro que por qué tú quieres cambiar o no quieres cambiar el objeto, igual es le cuentas la historia, pues este objeto llegó a mis manos por tal, fue un regalo de no sé quién y ya no lo uso por por esto y la otra persona te cuenta algo, ¿no? y y haces el cambio o no o al final acabas cambiando tres cosas tuyas por por la historia que te ha contado la persona que tienes delante. Entonces un un poco el, lo más bonito de los trucos o lo que vemos en las ferias que organizamos nosotras es es esas relaciones humanas, ¿no? De de hablar con el que tienes delante y negociar de alguna manera el cambio, pero pero a través también de sentimientos. Igual luego pasa un año o pasan dos y, y no te acuerdas exactamente que cambiaste, pero te acuerdas de la persona o del momento que fue un poco especial, ¿no? Esa, sí, del sentimiento que es, te produjo sí, eso. Sí, o, o lo bien que te sentiste durante aquel día y, y no recuerdas ni qué cosas llevaste ni qué cambiaste o te acuerdas de algo que cambiaste, pero pues eso, pues por todo lo que... ...que hubo alrededor ¿no? La, los sentimientos al final y tú consideras al boot crossinging sí. y las iniciativas también como libera tu bici como dentro sí. de todo este movimiento sí sí porque en el par en, en parte es compartir no lo que tenemos y y pues eso que no tenga un dueño la lo el book crossing es que que el libro es la biblioteca global mundial así no el libro yo igual puede que lo compré en su día, me gustó mucha gente intercambia libros y y no hace book cru, pero esto es más pues realmente si es el libro, pero llega a viajar la gente se implica en esa iniciativa, pues igual ha viajado durante 10 años, vuelve a ti. Y, y ves que ha viajado, pues la, que ha viajado por muchas partes de igual bueno, del mundo, tampoco, pero por muchas partes que ha llegado mucha gente y te llega los sentimientos de esa gente. Pues a mí no me gustó, o a mí me gustó por tal, o no sé, y has dado una vida a un libro que si no se podía haber quedado en tu estantería. Con la bicicleta pasa lo mismo, ¿cuánta gente tiene una bicicleta en el trastero, no? Sí, lo, que, de, lo de la es. bicicleta en San Sebastián estaba empezando a trabajar. Sí, en Bilbao también hay una asociación Bicis Bici que, que hace estos temas y yo creo que es interesante porque si yo no uso mi bicicleta porque pues para ir a mi trabajo tengo que coger un transporte público, ya no el coche, ¿no? porque mmm, trabajo muy lejos pero hay un vecino mío que podría ir en, en la bicicleta que tengo yo guardada, no pues al final es compartir los recursos que tenemos y, y que se usen, ¿no? que, el, que están fabricados para usarlos también. No para que cojan polvo. <risa> sí, lo que pasa es que el tema de acaparar y acaparar es algo sí. que, que yo creo que está impregnado en la sociedad a nivel educativo. Sí, sí, sí. Vosotros pues... os habéis planteado trabajar a nivel de educación en sentido de talleres, charlas... Mm siempre siempre nos hemos enfocado más a a las ferias. De, creo que de momento nos queda un poco grande, aunque sabemos que tiene una pues la mayor importancia, ¿no? Pues al final la educación se basa todo, no solo en los colegios, también en sí. en las familias, ¿no? Pero bueno, no sé, quizás más adelante también estamos abiertos siempre a dar a dar charlas, a a colaborar con otras iniciativas y sí que es verdad que que hemos echado una mano Eh, a gente que sí trabaja en colegios contándoles nuestra experiencia y a partir de cómo montamos entre las cosas cómo pueden hacerlo pues un truque en un colegio, por ejemplo, entre las clases y así, sí que hemos contado. Entonces igual pues no hemos estado allí o no hemos eh, implementado un proyecto dentro de la educación, pero pero bueno, nuestro truque también es contar cómo lo hacemos y si te sirve a ti en tu en tu situación personal para llevarlo a cabo bien, pues perfecto, ¿no? Sí, eso es, yo creo que eso es lo positivo y que es el futuro, al final, que desde que la gente es pequeña vaya interiorizando ese tipo de moral, por así decirlo. Sí. ¿no? Y una cosa que últimamente está en bastante auge en, en barrios, además, sí. que se están formando en barrios son los bancos del tiempo. ¿Cómo los ves tú? Pues iniciativas muy interesantes, porque es al final la moneda de cambio es el el propio tiempo que que al final parece que no nos sobra no que estamos un, todo el día corriendo de un lado para otro y resulta que que podemos utilizarlo, o sea, gestionar nuestro tiempo de mejor forma y encima es una iniciativa en la que, que se crean redes sociales. Sobre todo es, es bonito que nazcan en barrios por eso, porque no es solo yo me apunto a ver si tal me enseña tal o, o me hace cual y yo ya haré algo, sino que hacen también, o sea, se juntan para conocerse entre ellos, o sea, para que las relaciones sean más estrechas, ¿no? Entonces creo que... que Que es muy positivo para los barrios, aparte de pues, el intercambio que puedas tener, el, el hacer valer eh, los conocimientos que tú tienes, ¿no? Porque dices, ¿yo qué puedo hacer? Yo no yo no puedo hacer nada, y no, pues hay muchas cosas que sabes hacer, ¿no? Eh, y pues eso, que es interesante, es un intercambio muy interesante. Y por ejemplo, ¿qué, qué consejo darías tú para empezar a organizar un marco del tiempo? Bueno, yo ahí me pierdo un poco porque no somos muy expertos. Yo intentaría hablar, en Bilbao y algunos bancos del tiempo que llevan más de 10 años, con una experiencia muy importante, intentaría hablar con esas personas para ver cómo se lleva la gestión. Yo yo creo que no es muy difícil, al final es poner ganas, sí. ¿no? Y, y tener un sitio donde igual reunirse de alguna manera o, o no sé. Pero yo creo que es poner ganas y difundirlo entre... ...entre el barrio, que existe esto... ...o entre primero los amigos... ...los amigos, otros amigos... ...y así se, se va haciendo, ¿no?... De, ...es montarlo, intentar enterarse bien cómo va... ...pues como se, se tiene que gestionar eso... ...las personas que entran, como se hace el... ...por final es como... ...lo llaman banco del tiempo porque tienes como una cartilla... ...con su debe y su haber, ¿no?... ...pues tengo 10 horas, por ejemplo... ...y debo cinco... Y pues ahí te van apuntando las lo que tú das, lo que recibes y y así gestionando un poquito. Entonces, yo creo que es que no es difícil, pero que hay que tener ganas. Sí, ¿y tú crees que dentro de todas estas eh alternativas que hemos estado hablando eh pues bueno, exactamente cuál crees tú que es eh, la que a la gente más le cuesta? Sí. Realmente. Pues pues no lo sé, el banco de tiempo yo creo que hay mucha gente interesada, pero como no saben muy bien lo que es se quedan ahí en en un limbo no entonces igual llegar con más información para para que realmente se interesen nos apunten a los bancos del tiempo no o lleguen a montar no pero también el yo lo que he visto en las ferias de trueque que que al principio hay como una reticencia no como como vergüenza jo me da vergüenza ir a cambiar pues estos pantalones que ...que me puse una vez no me he vuelto a poner... ...porque ni siquiera me gustan, ¿no?... ...y me da vergüenza ir a a la mesita esa de ahí... ...a donde están estos chicos... ...a intentar cambiarlo... ...y claro, yo al principio... ...nos quedamos un poco alucinados... ...dejo, luego no te da vergüenza ir a una tienda... ...que eh, no te miran ni a la cara... ...y dejarte 60 euros, ¿no?... ...por otros pantalones que tampoco te vas a poner... ...es un poco eso... ...y al principio hay como reticencia... ...pero luego... eh ...es más natural, ¿no?... ...empiezas a hacer... Eh, trueques y es como Holling que cómo he venido no que me daba así un poco eh para atrás la situación y, y eso es al final que no sé como que existen vergüenzas o o que hemos perdido esa la frescura de hablar con el que tienes delante de de las relaciones así un poco no sé cómo decir igual como más de barrio más de de polo no ahora en las ciudades estamos cada una a nuestro a nuestro rollo y, y como es que ese paso cuesta cuesta un poquito, aunque luego ya te digo que, que a lo largo de las jornadas eh, se ve que es fácilmente salvable. Sí, al final es el individualismo al que estamos sí. acostumbrados en, en las ciudades, cosa sí. que, como dices tú, en el entorno rural, sí. pues cambia bastante la cosa. Sí. Y con respecto, por ejemplo, hace eh, un año o así yo estuve hablando con gente de Ausolanean y así planteaban sí. eh, alternativas monetarias. sí este sí, sí. en Bilbao hubo un proyecto el año pasado sí. que llamaba proyecto Guita. Y sé que pues sí varias pues la Fundación Peñascal, la Asociación Aguancha y y Sartu estaban pues creo que fueron las que impulsaron el proyecto para crear una una moneda social en en Bilbao que se llamaba Siguita. Y y sé que hubo varias reuniones, varias bueno, no sé si charlas o o debates acerca de esto y no Ahora mismo no te sé decir cómo está el tema. Yo creo que por lo menos ha creado un precedente aquí porque en monedas sociales hay ahí a nivel estatal, ahí en varios sitios y también pues a nivel mundial y bueno, ha sentado un precedente, y no sé, no sé cómo está el tema. ¿Y cómo crees tú que funcionaría aquí una moneda social? Pues La verdad es que no lo sé, no lo sé yo creo que tiene que haber una co una cohesión no en el grupo o en la zona donde se use para que realmente se use bien y o la gente entienda por qué se usa esto no porque al final te pueden decir pues acaba siendo una moneda, no es la no sé el euro, no pero es una moneda no entonces igual eso tiene que haber una cohesión, mucha información para que la gente sepa de qué va esto cómo se usa y, y bueno no sé si. Ya te digo, no sé cómo está el proyecto a a día de hoy, no sé si salí, si sigue para adelante, no estoy un poco descolgada, la verdad. Tú decías que a nivel estatal hay más sitios donde está esta moneda social ¿En qué más sitios, hay? Sí, pues eh, en Cádiz eh, no te sé muy bien decir en en qué pueblo tienen el Zoquito. Eh, también sé que en Tarragón hay una experiencia parecida, Sarzaeco o algo así se llama, y también en el Parque Nacional Monseni también hay un Ecoseni, se llama, la moneda social que que utilizan allí. Esas son eh, tres, qué sé yo, que existen, igual existen en más sitios también, ¿no? que O están empezando, o están mirando para hacer algo parecido, no lo sé. <risa> Y bueno, ya para terminar, ¿qué consejo darías tú? ¿Alguien quiere organizar un mercado de truque, por ejemplo? Pues... pues qué consejo. <risa> bueno, que tenga muchas ganas y paciencia. <risa> pero bueno, que en general que intente rodearse de gente... bueno, de su gente, ¿no? Que le echen un cable y que aproveche a tope los recursos que, que tiene a su disposición. Y y bueno, para adelante, que en realidad se necesitan poquitas cosas para, para hacer lo posible, pero pero mucha difusión, la verdad, que la gente se entere que, que va a ser esto, que, que todo el mundo pueda hacerlo, porque todos tenemos algo que podemos intercambiar y todos podemos necesitar algo en, en ese momento, así que, que mucho ánimo, y que bueno, que estamos nosotros si quiere, estamos, que le podemos comentar cómo empezamos y que pues que se pueden poner en contacto con nosotras. Bueno, que sepáis que si vosotros alguna vez necesitáis grabar alguna cuña o alguna historia, mm. la Irola está abierta, ¿eh? Vale, muchas gracias. Para que grabéis y hagáis difusión libremente también en las ondas. Vale. Ya no solo en la calle. Sí. Ah, y por cierto, yo te iba a dar una opinión personal que sí. tengo yo acerca de experiencias en el Mercadíos de Trueque, sí. <ríe> que creo que no me he perdido ni uno todavía, sí. <ríe> que los últimos los dos últimos eh, me animé a llevar a, a los chavales de mi curro sí. Y te digo que, por lo, por ejemplo, en autismo una experiencia positiva sí. y que quiere continuar. Sí, una experiencia hombre. muy buena para ellos, ¿eh? O sea, fíjate sí. que yo tenía mis dudas, pero todo lo contrario, se sintieron acogidos por la gente, arropados, sí. no tuvieron ningún problema y, y muy bien. O sea, que incluso en todos los ámbitos yo creo que cualquier tipo de persona puede sí. acudir. Sí, sí, sí, y sí, cada es. vez lo tengo más claro. Sí, sí, es eso, que todos tenemos algo que ofrecer y siempre podemos recibir algo. Eso es. Que igual no pensamos que necesitábamos, igual es un abrazo que, que dices yo no necesito, pero siempre viene bien, ¿no? <risa> Por Eso ejemplo. es que vosotros también hacéis movidas de lo de abrazos gratis y así. Eh sí, sí, sí, alguna vez sí que hemos convocado, sí, sí, en los probir mercados también. Eso está bien, está bien. Algo vale. tan sencillo, ¿no? Eso sí que lo puedes dar y puedes recibir. Buah, no pero yo no creo que sea tan sencillo, ¿eh? Porque no estamos acostumbrados a ser cariñosos, ¿Sí? ni nos han educado para ello. Sí, sí. Siempre sí, lo, lo ves como algo sexual. Ah. Así que... No, pues, <risa> Me parece que para mucha gente eso aún no es muy duro, ¿eh? Ya, ya. Pero bueno, va. pues Raquel, muchas gracias por, por tu intervención y por todas tus opiniones. Bueno, gracias a ti por... Por llamarnos y por querer interesarte por, por lo que hacemos. <risa> y lo dicho, lo que necesitáis la Irola, está abierta para vosotros. Vale, ¿vale? gracias. <risa> vale, gracias. Abur. Chao. Al abordaje en Tutensaus. Tastas, etaiola, ratien, laburpenic, on en τ tukaituku. ὸκατο το κα tu τκα τοκα educación infantil según mar de fueguitos la niña está ya de vuelta cuando nosotros vamos de niñas y de mujeres africanas, vamos a hablar en los próximos minutos, como os contábamos al comienzo del programa de hoy, hace unas horitas a las 5 de la tarde ha comenzado las Jornadas Género, Comunicación y Construcción de Paz en África, que organiza ACNUR Euskal Bachor de A, y que van a celebrarse pues hoy y mañana aquí en, en Bilbao, y tenemos con nosotros eh, aquí en los estudios de de Tastas para hablar de estas jornadas pues a Greta, Greta es la Greta Frankenfeld es la responsable de comunicación y educación para el desarrollo de ONU Escalbachorde A y también tenemos la acompañan dos mujeres africanas que van a participar en estas en estas jornadas está con nosotros Clementín Basavola ella es de del Congo, de la República Democrática del Congo, y bueno, es maestra, es administrativa también, bueno, ahora nos van a contar más cosas y también está con nosotros eh, Amina Evelyn, Mohamed, ella es nigeriana, bueno, ambas dos, Amina y, y Clementín viven en Balmaceda y bueno, ya nos van a contar, van a hablar de su experiencia con las mujeres africanas. Muy buenas, Greta. Hola, Gorka, buenas tardes. Bueno, cuéntanos, a ver, eh, ¿cómo...? ¿Cómo surgirías de este congreso y de qué vais a hablar? ¿Estáis hablando en este congreso? Estamos hablando de mujeres africanas, de medios de comunicación y de paz, como has comentado, porque bueno es el tema en el que venimos trabajando en los últimos años, precisamente. Eh, Porque nos parece muy importante que las eh, situaciones que viven, se viven cada día en África sean conocidas con bastante profundidad y con bastante calidad en los medios de comunicación en Euskadi para, para que puedan llegar a toda la población aquí. Entonces, bueno, nos hemos centrado especialmente en la situación de las mujeres porque dentro de lo poco que se sabe de África, de quien menos se sabe es de las mujeres y sobre todo lo que se sabe es bastante parcial en general, ¿no? ¿Cuesta que las mujeres africanas eh, bueno, se lancen a hablar en, las, en los medios de comunicación, hay en, en un congreso como este? ¿Cuesta? Eh, no, <risa> no, solo hay que darles un poco de espacio, hay que darles un poco de, de ánimos para que se animen a hacer algo que quizá nunca hicieron antes porque no han tenido la posibilidad, pero vamos, una vez que ellas se dan cuenta de que las van a escuchar con respeto, que está la gente deseando saber eh, sobre sus vidas también, pues por supuesto que están encantadas de, de hablar de ello y de dar sus opiniones y hablar de su, sus expectativas y su, sus opiniones políticas y de cualquier tipo, claro En el caso de Clementini y mina van bueno, hablar de mujeres y de su experiencia con las mujeres africanas. Cuéntanos, cuéntanos un poquito a ver de qué, de qué vais a hablar en este en este congreso. Vosotros. Bueno, te cuento. Clementín Basabola tiene una experiencia muy importante a nivel personal, pero también un trabajo muy importante desarrollado con otras mujeres eh, en África. Naciste, Clementín, en República Democrática del Congo, pero luego te fuiste de tu país por diferentes motivos. Tuviste sí. que, que huir de allí. Sí, sí. Entonces he visto que no podía que quedarme así y tenía que marcharme de, de allí en Camerún. Fue en Camerún eh, para pedir asilo y me contesté, asilo político. Y allí, para quedarme allí, he visto que tenía que ser algo en Camerún. No bastaba solo con estar allí viviendo, sino que querías, veías la situación de las mujeres, ¿no? Allí de, que, de cómo vivían las mujeres que estaban refugiadas de, también de otros países, además del tuyo. Sí, ahí en Camerún, viviendo allí he visto que había muchos problemas para las mujeres en Camerún. En total, las mujeres, los refijar todos, toda gente, toda gente que estaba ahí tenía mucho problema. Pero y yo he visto que para ayudar yo tenía que coger un grupo como mujer, porque mujer, cuando ayuda a una mujer como yo, ayuda a todo, todo un pueblo. Ayudar a las mujeres es ayudar a todo un pueblo, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué necesitaban esas mujeres según lo que tú veías? Yo he visto que primera cosa Tiene que aprender a mis compañeras a aprender, a, a saber algo. Empezaba a hacer la alfabetización. Hemos empezando para hacer alfabetización. La educación es muy importante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y luego, aparte de la alfabetización, hemos hecho algo como costura. La práctica de costura. Y con esto costura, las mujeres pueden aprender algo de coser para coser. Y luego... Había a otra cosa como aprender algo de auxiliar, o, um, auxil primero, primero primero auxilio, auxilio primero, primero para ayudar a su hijo en casa, si no tiene dinero para ir al hospital, pero puede hacer algo antes de ir al hospital. ¿Y cómo, empezó, cómo cambió su vida cuando estas mujeres aprendían a leer y escribir, a coser, a atender un poco mejor a, a sus familias? ¿Cómo mejoraban sus vidas? Hemos tenido una buena respuesta, porque cuando las mujeres sabían escribir, hablar francés, eh, hacer algo de costura, a la final cada mujer tenía su máquina, y ir a su casa, puede empezar a hacer sus cosas, a practicar. Si tiene algo, por ejemplo, una ropa para llevar a alguien para lo hacer hacerlo, ella puede hacerlo sola. Había cocina, la mujer puede aprender algo para cocinar. En mi casa puede hacer algo, bicocho, no puede ir a comprar, puede hacerlo en casa. Uh -huh. Y luego, una mujer de Ruanda o de Centro que viene, que no habla francés, podría hablar francés, porque en Camerún se habla solo francés. Puede ir a una oficina, se se hacer su cosa, lo que quiere, puede explicar su cosa, puede a, a hacer algo sola, sin ir al otro lado o alguien hacer para él, para ella. Entonces, hemos hecho algo más de, a un año hemos tenido más de 45 mujeres que podían escribir bien, que podían coser su regalo de máquina. Eh, todo esto hemos tenido la ayuda de monjas de calidad y el padre Alovera María de de España, que vive allí. Ellos han colaborado. Han ah, colaborado en, en, Que esto. tú pudieras sacar adelante este proyecto que sí, sí, sí, que sí. decidiste impulsar. Sí, sí. Y que, bueno, también te sí. permitió conocer a la gente que luego te trajo hasta España. Cuando tú necesitabas un poco de ayuda porque estabas malita, conseguiste que ellos también, bueno, de alguna forma devolvieran un poco ese favor que estabas haciendo tú allí y que y te ofrecieran una, una ayuda para ti, ¿no? Sí. Yo en este programa para ayudar a las mujeres, yo también aprendí algo. Porque había charlas, y en, en, en charla que teníamos, cada mujer podía contar su vida. Había mujeres de Ruanda, de Liberia, de Centroáfrica. Puedo decir que había más países del África. Y yo aprendí que la mujer africana ya sabe luchar. Porque el otro te cuenta, sabe a mi país qué hacemos para, por ejemplo ayudar a alguien para hacer negocio hacemos eh, cooperativo nosotros que empezamos a dar algo algo a cada persona a una persona que no tiene ya va a empezar también a vender es una forma de trabajar para cooperativo cada mujer cuenta casi mismo he visto que la mujer africana hace casi un mismo son son mujeres que colaboran primera cosa colabora para seguir, salir adelante. Y luego he visto que son mujeres que son fuertes. Buscan de toda manera para salir adelante sin esperar al hombre. Lo que he visto. O sea que esa mujer que suele verse en las noticias muchas veces aquí, que es una mujer hambrienta, que se sienta a esperar que la ayuden y, y que tiene cara de pena y que no hace nada. ¿Tú crees que ¿Qué suele reflejar a lo cómo son las mujeres allí en tu país? Yo veo que la información es exacto Porque lo que he visto dentro del grupo de mujeres africanas de diferentes países, he visto que la mujer, es Africa, la mujer africana es una mujer que lucha su vida sin esperar. El hombre es una mujer que es fuerte, que es mujer, es fuerte con su situación. Es mujer que sufre, pero lucha con su situación para salir delante o sea que es un poco diferente sí, un poco ¿no? diferente de lo que veo aquí uh -huh. tú has tenido la oportunidad de, de que te entrevistaran sí, sí, sí. en distintos medios aquí quizás sí. porque bueno tienes una historia uh -huh. muy interesante sí. porque has tenido un gran recorrido sí. y bueno te han entrevistado para la radio sí. co como ahora te uh -huh. han entrevistado para algún periódico vamos has tenido una experiencia en los medios pero que no es no es la más habitual no entonces qué es lo que te gustaría que los medios reflejaran más que nada eh, en de, de lo que tú conoces de las mujeres africanas y qué es lo que nos vas a contar en, en estas jornadas que estamos que estamos viviendo yo en esta jornada quiero contar que lo que pasa en información es exacto a mí me gustaría que la mujer tengas voz y que las mujeres la mujer africana tengas voz de qué manera para informarse de su situación. De... ¿Cómo puedo decir? Informar su situación, la verdad situación, como informamos, yo estoy informando. Sí. ¿eh? Mm. Y luego, eh, luchar, que ¿cómo puedo decir? Sus derechos. Porque a veces dice, ah, esta es mujer, no, tiene que estar detrás, pero tenemos que luchar a nuestro derecho. entiende Porque mm -hmm. a veces, en eh, no, nuestro país, donde vivimos... Siempre dígan dice la los hombres o la gente de arriba que la mujer tiene que estar detrás. Pero yo creo que nosotros para salir nuestra voz tenemos que informarnos, tenemos que si, luchar por nuestro derecho y luego tenemos que hay dos tres cosas. Más pues cosas sí, que más ya sí. nos irás contando sí, sí, sí, sí, sí. a lo largo sí, de la jornada, sí, la jornada y que bueno que esperamos sí, sí. Que, que con la participación de toda sí, la gente sí. que, que, que está escuchando sí, y sí, que ha sí, venido sí, sí. a escuchar también sí. estas opiniones se sume a participar y, y a preguntar también. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. También como tú estuviste observando... La, lo, que, ...lo que cuentan las noticias y lo que tú conoces y contrastando un poco la información... ...también Amina estuvo estuvo mirando un poco qué pasa con las mujeres de su país, de Nigeria... ...desde que, que vives aquí, que Amina, que has estado viviendo eh, unos años en Burgos... ...y ahora desde hace un poquito de tiempo en País Vasco, unos meses... Eh, ¿qué qué es lo que más te ha chocado de lo que ves tú por ahí de las noticias que hablan de de las mujeres de tu país? Realmente lo que veo en noticias aquí es no todo que son cierto, porque realmente Nigeria es un país muy grande y también es un país que muy reconocido y Hay mujeres que ha luchado tanto también que ha logrado no todo mujeres a veces te salen de las noticias que simplemente sale la parte malo y la parte buena no sale qué hay, parte buena por ejemplo a ti te gustaría que salieran las noticias a mí me gustaría que sale la parte bueno porque hay mujeres en Nigeria que son una mujer hay una mujer de Nigeria de presente ahora ahoramente se alguien mira net ministerio de educación de Nigeria que llama Rukaya es. Es una mujer la ministra de educación sí de Nigeria generalmente es muy grande es una mujer también y es presidente de de banco deÁfrica de general todo África es una mujer sale de Nigeria también presidente de Libia es mujer hay mucho más también yo vengo de familia como mi hermana es presidente de una empresa y maneja darto que maneja todo es una mujer. Y mi madre, es una época de mi madre, que mi madre lleva ochenta y tantos años en su época, ella es y también es profesora. Vamos, que lo único que hace falta es abrir los ojos, ¿no? Para uh -huh. para encontrarte a todas estas mujeres eh, fuertes y que toman las, las riendas de, de su vida. Tú misma estudiaste licenciatura en administración de empresas. Sí. ¿Y por qué, por qué elegiste esa carrera, Mina? Porque me gustaba negocio es una cosa que me gusta me gusta bastante negocio por eso lo estudié y me elegí solo nadie me he dicho oh, mi padre a mi madre vete a elegir si no, porque yo soy lo que me voy a estudiar y nadie me va a ayudar a leerlo y tengo que leer sola, así que me gustaba y lo leí todo y mi, mi, mi padre tiene muchos hijos, pero todo casi todo tiene estudio mujer o hombre o todos tienen estudio. Uh -huh. Una cosa que hay gente que tampoco en Nigeria que no le gusta estudiar. Hay gente que no le gusta estudiar, bueno, sí. como en cualquier sitio al final, me, ¿no? Pero hay realmente mujeres que sí tienen estudio <risa> y tienen carrera, tienen su casa, tienen cosas, cosas bueno en Nigeria. A mi me gustaría que sale cosas bueno de Nigeria, no es cosa malo que simple sale. Mhm. Uh -huh. Y tú aquí como como licenciada, ¿crees que tienes una posibilidad de trabajar en lo tuyo? Bueno, si por ejemplo yo trae mi papel y lo, lo legalizo aquí, sí puedo trabajar aquí. Y tengo que estudiar un poquito más, sí puedo trabajar aquí. ¿Y crees que eh, es sencillo el, el el tema de legalizar los títulos viniendo de un lugar como Nigeria? Bueno, es un poquito difícil porque Nigeria habla inglés, español, bueno, hablamos castellano aquí. Es muy difícil, pero sí se puede. Dentro uh -huh. de seis meses, un año, se puede hacer la transmisión. Uh -huh. eh, Amina, hablas inglés de, de, en, en tu país. Sí. Y, y Clementine, francés. francés y sí. de pronto habéis tenido que aprender aquí, a aprender a hablar español, y, y os encontráis con que la gente cuando os habla, os habla en español, o, o, o intenta hablaros en otros idiomas. ¿Cómo, cómo os encontráis con eso? con esta situación. Bueno, antes yo hablaba francés cuando llego aquí, hablaba francés poco a poco <coughs> pero luego yo comunicaba al principio con francés y luego intentaba aprender español, pero no cuesta tanto, tres, cuatro meses ya te aprendes algo. Ya aprendes, ¿no? Sí. ¿Y Clement? Yo también como a mi país hablemos francés, llegar aquí yo digo tengo que aprender porque si me quiero sí, aprender muy mal. Entonces yo he ido a escuela y he aprendido algo que puedo ahora hablar a Sí. Para moverse hay que aprender también, sí, ¿no? Hay sí, que tener sí, sí, ganas sí. y conocer cosas nuevas sí. y descubrir cosas nuevas. Sí. Y la última pregunta que os voy a hacer a las dos es, eh, si vosotras creéis, eh, que, ¿qué ganas tiene la gente de aprender cosas nuevas? ¿Veis que la gente está dispuesta a encontrarse con cosas diferentes a las que normalmente conocen? Sí, la gente está puesta para aprender algo nuevo. Porque, por ejemplo, en mi caso, venir aquí, encuentro otro idioma. Y digo, bueno, si yo no aprendo este idioma, muy mal, voy a aprender ese idioma. Es para mí una cosa nueva. Con esa cosa nueva de idioma, puedo ir a buscar trabajo, puedo ir a una oficina, explicarme cosas y interpreto. Entonces, he visto que este, con aprender cosas nuevas es bueno. Aparte del idioma, por ejemplo, aprender un cursillo, la manera de comer aquí, de cocinar aquí uh -huh. la manera de hacer las cosas y he visto que es para salir delante mejor muy bien Amina ¿tú crees que la gente tiene ganas de aprender cosas nuevas? sí pues si uno vienes de otro país que está en país que es otro idioma obligatoriamente tiene que aprender si no, no puedo comunicar ¿y la gente de aquí? bueno, la gente de aquí, si no quiere viajar y tampoco, no todos le importa Algunos sí, otros no, ¿verdad? Sí. Bueno, como ves, Gorka, estas mujeres, eh, basta con, con preguntarles, como a cualquier persona que te encuentres por la calle que con la que te puedas poner a conversar, y, y, y claro, que, que tienen muchas ganas de relacionarse, de conocer gente, de contar su experiencia y de aprender. Pues os dejamos para que sigáis contando esas, en esas jornadas ese congreso que dura hoy y mañana todo el día, y muchas gracias por haber venido aquí a Tastas, un saludo a las tres, ¿vale? Muchas gracias, gracias a ti gracias. por el espacio. Vale, agur. Agur. Al abordaje en Tuten Saus. Tastas eta erola erratien, laburpenik onen. Iain't got no home, Iain't got no shoes, Iain't got no money, Iain't got no cleats, Iain't got no skuts. Ain't got no sweater, ain't got no perfume. Ain't got no bed, ain't got no mind. Ain't got no mother, ain't got no culture. Ain't got no friends, ain't got no schooling. Ain't got no love, ain't got no name. Ain't got no ticket, ain't got no token. Las brujas siempre han sido mujeres que se atrevieron a ser valerosas, agresivas, inteligentes, no conformistas, curiosas, independientes, liberadas sexualmente, revolucionarias. La bruja vive y ríe en cada mujer. Ella es la parte libre de cada una de nosotras. Eres una bruja por el hecho de ser mujer, indómita, airada, alegre e inmortal. I've got control of my back I got my sack I got my hands got my hands, got my fingers got my legs got my feet got my tongue got my liver got my blood I've got life No home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no clothes No, rien de rien, no, je ne regrette rien, ni le bien. ¡Caixo de nuevo, sorguinoyentes! oyentes caixo, caixo, caixo! Que te ha tronado con mi sorguin voz. ¡Madre mía, qué, qué potente! No te lo esperabas qué este va. miércoles 17 de octubre. Señora de los gatos, ha venido con mucha potencia, ¿eh? Hemos venido con mucha potencia para empezar una nueva temporada en Sorguña en la Isea. ¡Madre mía, no me agites! Eh, bueno, pues realmente como este año en principio solo estamos dos sorguñas de fijo que contaremos con colaboraciones eh, en la lejanía y aquí en la propia Euskal Herria, pero bueno, pues para montar el día a día eh, hemos decidido que vamos a hacer más secciones en el programa para que no siempre haya un bloque temático tan denso como, como podía ser el año pasado. Y, y así pues estar un poco más que fluya un poco más fácil, que estar un poco más libres de trabajo y bueno, y que sea también pues no sé, un estilo más ligero para escuchar y así. En verdad nosotros lo hemos denominado como programa denso, programa chorra, ¿no? Viene a ser. Pero bueno. que no es que sea chorra, sino que es compreso más liviano, un poquito más pues Dependido, eso. Descendido, ¿no? Sí. Mm. Mm. Y bueno, pues vamos a intentar eso, pues que sean así alternados. Luego la cosa supongo que será pues como tenga que ser, ¿no? Y cómo nos vaya encajando. Pero pues eso. En principio seguiremos con bloques temáticos. Con algunos temas así que seguramente agrupemos en bloques. Como hicimos en bloques de dos, tres programas. Oh, yo creo quiero decir. Como hicimos el año pasado. Pues venga Ruperta, dinos algunos temas que nos han ocurrido ya. Y que Pero, vamos a intentar. Cuando me bien. Pues vamos a hablar este año de Mujeres y Franquismo. Ah, qué tal? Y ese nos llevará un par de programas, probablemente, como poco. Un par o tres, porque mm. sí. Pues no, además tema. de que no que hay una historia detrás de eso, bueno. Claro. Mm. Qué bien, qué, buen, qué buena lección, qué buena. <risa> qué buena lección. <risa> Luego que también queremos hablar de crisis y precariedad, del de, de retroceso del feminismo y del derechismo, un poquito de de sexualidad y ahí pues ahí hay muchos muchos programas y muchos temas, porque pues posporno el, el porno, la educación, la prostitución, o sea, dentro de ese bloque habrá 1800 más. <risa> Pero eh, bueno, es una cuestión que Si bien tocamos algunas cosas en la pasada temporada, pues siempre es un tema muy amplio y en el que se quedan cosas que nos gustaría tocar, ¿no? Pues sí, además cosas que nosotros también desconocemos y que nos, nos, nos apetece investigar para saber y, y, y compartirlo con el resto de, de claro. la gente. Luego también queremos hablar, súper interesante, sobre discapacidad y salud mental y, y sexualidad. Así que a ver cómo se gestiona todo esto, que por cierto luego hablaremos de una convocatoria que es súper interesante, que hoy es el último día para apuntarse, ¿no?, de uh -huh. hecho. Y queremos hablar también sobre investigación feminista, a unir la ciencia y el feminismo, también sobre autogestión y, bueno, un montón. Historia del feminismo a través del ente feminismo, masculinidades, o sea, en verdad... A través del antifeminismo, que no se malentienda, <risa> es porque existe por ahí un libro que se llama algo así como un siglo de antifeminismo, que nos llamó mucho la atención y como que intenta hacer como una historia del feminismo y de las, luch de las luchas antipatriarcales a través de los diferentes sectores sociales que se han opuesto a ellas, ¿no? uh -huh. que es como no sé pues otra visión diferente de, de la historia y no sé, pues parecía interesante. Y, y luego otro tema que se te ha olvidado, Ruperta, que también queremos tocar, eh, supongo que estoy ya un poco avanzado el curso, es el tema de las masculinidades, que tampoco nos ¿No hemos he metido. Eh, no creo que no. Quédate, ve de comer chakis, a ver si me centro. Eso. Aquí a lo que estamos. <risa> Hombre. Y, y bueno, pues no sé, pues con varios nos queremos meter con varios aspectos de, de esta cuestión y yo que sé, esperemos también hablar pues con gente que haya tenido alguna experiencia pues no sé en grupos de hombres o eso por un lado y luego pues también sobre la masculinidad en la sociedad, el rollo extras normas masculinidades, una visión crítica, no sé. A mí esto me interesa mucho, lo que pasa que creo que bueno, pues que lo dejaremos así un poco para el futuro o sea no el futuro lejano evidentemente esta temporada mm. pero realmente con lo que vamos a empezar así un poco este otoño es con lo de mujeres y franquismo sí. y luego ya veremos y bueno pues esto en lo que es en la sección temática o en la, la sección más densa que intentaremos que sea cada dos semanas y luego también tenemos creo que son cuatro o cinco nuevas secciones uff uh, un montón uff uff uff uff Agárrate, agárrate las bragas, Escalibada. ¡Qué fuerte! <risa> Vamos a hablar... Mira, una que a mí me gusta muchísimo, que es la del sorrín consejo, que van a venir unas señoras de Irala aquí a la radio y nos van a contar un poco, pues, yo qué sé, consejos, chascarrillos ahí a cascoporro, <risa> un poco de, pues, consejos sobre... Sobre cuidado del cuerpo femenino, sobre autodefensa, un poco mmm, autoestima también. Vamos a hablar, pues, de, mmm, mmm, de por ejemplo, el condón femenino. Eso es. De cositas así que a lo mejor no están tan extendidas. La oh. monca por ejemplo, las compresas de do yourself. Todos estos elementos que no están tan extendidos ahí a nivel social, pero que realmente existen y, y queremos que la, que la gente lo sepa porque, además... Son súper útiles y bueno, estas esta señoras nos van a contar sus experiencias con todo este tipo de artilugios y, y sus experiencias de vida un poquito para que Estás, nos den consejos. Estas señoras Ay, que probablemente se encontrarán paseando por los patios de Irala entre gatos y que compartiendo su sabiduría, su sabiduría ancestral, pues llegarán a, a la cueva de Irala a, a comentar. Uh -huh. Ay, me parece, me parece súper bien, ¿eh? la verdad. O sea, que no, no es teatro, ¿eh? Yo, como escalivada, no, es la primera noticia que tengo de esto, es el primer sort en contacto, ¿no? Y, guau, wow, me parece genial, hostia, estoy, estoy alucinando muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Esa conexión ahí con la mujer de a pie, ¿no? Muy claro, bien. claro, que al final somos la mayoría, las mujeres de a pie, o sea, somos las que somos, tanta autoriza de tanta hostia. Y bueno, pues luego otra sección que vamos a empezar, eh, que esta es un poco menos innovadora y un poco menos divertida, pero es una que hemos llamado movimientos en general y es un poco, viene un poco de la, realmente la idea de los bloques de actualidad cuando eh, había alguna noticia que quizá tenía un comunicado más largo o describíamos una crónica de una acción más larga y... Pues eso lo vamos a intentar meter ahí es decir dedicar una sección a movimientos eh, feministas o antipatriarcales que han existido o existen y pues un espacio un poco a su discurso a sus comunicados a acciones que hayan hecho un poco para ver realmente que se cuece por, por este mundillo de, de la lucha antipatriarcal pues con más calma ¿no? tener uh -huh. tener ese espacio y así no tener que depender de que los bloques de actualidad sean más cortos más largos etcétera aquí es súper importante vuestra colaboración para que nos, nos mandéis cositas que estáis haciendo de vuestros colectivos y no sé, dar un poco de difusión también uh -huh. y bueno, contar todas... como que realmente, pues dar un espacio real y no, no meterlo dentro de un bloque de actualidad que además se nos hacía como de media hora el bloque de actualidad y, si, y meterlo en el cajón que yo creo que es ¿no? realmente eso es Y, Ruperta, ¿alguna otra sección que contarnos? Sí. <risa> Tenemos una, que ya no me acuerdo cómo se iba a llamar, pues la llamamos de una manera, luego dijimos de otra para no herir sentimientos. ¿El lado oscuro, puede ser? El lado oscuro, el eso El lado es. oscuro. El lado oscuro, ¿eh? El lado oscuro. <risa> el a cuenta, cuenta. Es Bueno, el lado oscuro eh, va a consistir en desenmascarar los mitos pues revolucionarios o gente del rollo o no de que esté muerta o que esté viva o no sé, un poco como eh... es que quiero poner, iba a poner un ejemplo pero no quiero poner ejemplo, pues si no destapa un poco todo claro, lo que de... vamos a hacer a ver, lo que queremos es que, de por ejemplo de un teórico del que nos guste muchísimo todo su discurso, etcétera, etcétera pues visibilizar que realmente aunque su discurso sea súper potente y sea buenísimo que sí que tiene ciertos aspectos sexistas, que que deben ser eh, pues eso comentados no y tenidos en cuenta. Uh -huh. Sí, es un poco, no tanto para colgar la etiqueta a nadie ni vamos a intentar personalizarlo mucho, sino ver que realmente, incluso dentro de las propias cosas que consideramos revolucionarias o guays o que nos gustan, o en otras que ni siquiera lo son tanto pero que no te lo esperas, pues como tienen su cara patriarcal y pues intentar que no sé, pues que no sea algo que se siga ocultando de forma tan sistemática, ¿no? Eso es. Y, bueno, por último vamos a tener una nueva sección que hemos denominado el aquelarte, <risa> que, bueno, pues va a ser un espacio para visibilizar pues creaciones artísticas de todo tipo, ya sea poesía, música, eh, literatura, de, pues poco un poco todo lo que podamos mostrar desde la radio, ¿no? Porque Claro, claro, porque hay cosas pues que fotografía y pintura pues como que es difícil, ¿no? Y, y otras artes. Hombre, que aún así yo que sé, si viene si hay alguna mujer hace una exposición sobre fotografía y quiere venir, a, o sea, quiere venir aquí o nosotras queremos que venga y que la, la entrevistaríamos en este espacio, seguramente, aunque uh -huh. no podamos mostrar sus, sus fotografías a través de la radio, pero pero la información sí que os la daríamos desde este espacio. Uh -huh. Pues sí, bueno, básicamente un espacio sobre creación eh, feminista. Oria. O de mujeres, porque, bueno... Eso es. Pues muy bien, ¿no? O sea, no se sé, muy completo todo. Y, y también está bien, o sea, tener... Al, al crear, ¿no? Secciones de, de programa te da mucho más margen para centrarte en ciertos temas. ¿no? Uh -huh. o sea, por ejemplo, el tema lo último que habéis comentado, ¿no? El tema del arte, ¿no? ¿sí? Uh -huh. Ya vez también un, un gran mar ¿no? de inspiración y de oportunidades. Y lo del lo del lado oscuro, me acuerdo que una vez estábamos haciendo, no sé si lo comentamos por antena, estábamos haciendo, bueno, medio broma, medio en serio el año pasado de, de comentar el, el patriarcal del mes o la antipatriarcal del mes, sí, es antena, que, ¿no? Es un poco y repartir ahí. como o medallas o tijeras, ¿no? Sí, sí. ah, mira, mira eso no sí. lo podemos quedar. Repadir <risa> medallas tijeras. Esas es buenas. Es como pero no sé si alguna vez lo llegamos a a decirlo si cuando lo comentamos digamos en, en off, uh -huh. pero no no sé si Sí, esto es una de esas ideas en el tintero de, del año pasado, es verdad. Uh -huh. Que está que se está materializando, claro. Uh -huh. Sí, guay. y bueno, el tema de las secciones no quiere decir que vayan a aparecer en cada programa, sino que bueno, pues un poco como nos vaya cuadrando pues aparecerán unas u otras y bueno, pues nada, será estrictamente ¡Uy! Escalibada ¿Es Uy, perdón, sí, es que acaba sí, no es... me habéis pillado en la forging calle y... Ah, vale Me acaba de pasar una forging moto Es que pensábamos que te habíamos perdido <risa> ¡Sorging perdido! <risa> Pues nada, eso va a ser un poco la estructura de los nuevos programas de, de esta temporada, 2012-2013, en ir a la Bilbao, ir a la Irratia 107.5 FM. <risa> y, y no sé, pues bueno, no sé si podríamos comentar algo más de nuestras sorginintenciones. Ah, sí, tenemos una sorginintención que no hemos comentado. ¿Cuál? Que estamos... Eh, localizando a eh Sorguneusko ah, sí, colaboradoras. Es verdad, es verdad. Y vamos a intentar por lo menos cada dos semanas eh, hacer los bloques actualidad en euskera. Así, ah, eh, ah, muy bien. Eh, bueno, ¿alguna colaboradora que ya había estado en el programa? Eh, sí. sí. una de ellas, sí. Dos de ellas, da, sí. Dos, sí. Dos de ellas, sí. Dos veces, ya. Ah, muy sí. bien entonces bueno pues vamos a ver cómo nos cuadramos con ellas y cómo lo organizamos bien pero bueno pues en principio esperamos no sé que esta lengua que, que nosotras todavía estamos un poco en pañales con ella pues tenga claro. más visibilidad en Sorguiñela y Sea ¿no? Eso. ah muy bien que bien y ya así que sí ¿no? yo creo que sí ya sí que sí hemos contado todo lo que vamos a hacer y ya para terminar vamos con la tercera hora Empezará por la edición del miércoles de Garrásica, que hablarán del encuentro de jóvenes agricultores. Seguirán con El gallinero, que nos presentará varias películas. Y terminará con La linterna de Diógenes. Entrevista a Carlos García Wall, o dual catedrático de Filología Clásica de la Complutense Madrid y autor de diferentes libros sobre la Antigua Grecia y de traducciones de obras clásicas en la literatura griega. Con él hablamos sobre la cultura clásica griega centrándonos en la cultura participativa de la democracia ateniense. Veras laguna, cause la giustia, gaurko seta. Gosa desasulas pero espero... da horrengo aterekin. Ciudad sin tiempo, meditando vestido porque Beren Y bueno, el tema que nos toca ahora, como comentaba al principio el programa, es ese foro por un mundo rural vivo en Euskal Herria y, y bueno, ese encuentro de jóvenes y campesinos y campesinas y, y bueno, y personas que quisieran incorporarse al sector agrario que bueno, que se ha celebrado durante el fin de semana pasado, el puente pasado en Guernica. Dicen que el encuentro es un encuentro bianual que este año llegaba a Guernica y que empezó el viernes 26 de octubre en colaboración con N. Vizcaya, que durante el último fin de semana de octubre las participantes en el foro conversaron y aprendieron sobre proyectos locales enmarcados en procesos por la soberanía alimentaria en diferentes locales culturales y sociales de Guernica. Las personas participantes de, la, de, de de diversas organizaciones agrarias y sociales de todo el Estado tuvieron la ocasión de participar, conocer, debatir y construir proyectos relacionados con la soberanía alimentaria. También dentro del encuentro se llamó a participar en la manifestación que tuvo lugar en Bilbo el pasado día 27 a las 12, bajo el lema La alimentación es un derecho, no una mercancía. Y bueno, voy a leer un cachillo del comunicado y que empieza diciendo que los, los movimientos sociales llevamos años denunciando un modelo civilizatorio que con el capitalismo como bandera ha dejado un rastro nefasto. Mil millones de personas en un planeta sobrante de fertilidad pasan hambre. De tanto humo que echan las fábricas y los coches, el futuro de las próximas generaciones está oscuro, altamente comprometido. Toda la naturaleza y su biodiversidad están en peligro y hay especies en el planeta azul que viven todavía entre hormigón y escombros. Como no podía ser de otra manera, el capitalismo se ha topado con límites insalvables. El agotamiento de recursos que ofrece la naturaleza y el agotamiento de la paciencia de las personas. Con tantos delincuentes desbocados en las cabinas de mando, la colisión del capitalismo es inminente y sus consecuencias se aventuran complicadas para todos y todos. Pero también hemos de tomar conciencia de que seguramente somos las primeras generaciones con el reto y disfrute de recogiendo aprendizajes, inventar un mundo diferente para estrenar. El Foro de la Plataforma Rural de este año queremos que sea entonces un espacio para celebrar las vísperas del entierro del capitalismo y dar los buenos días al siempre reclamando reclamado Otro Mundo es Posible. Frente al miedo con el que nos quieren paralizar, con sentido común, es decir, en colectividad, debemos, debemos demostrar que desde el campo y el mundo rural, desde la soberanía alimentaria, tenemos propuestas y que ya están en marcha. esta será el eje central del foro visibilizar la enorme cantidad de iniciativas multicolores que se están llevando a cabo en muchos lugares al margen de, las, de los preceptos neoliberales y del mercado. Dicen que pretenden visibilizar una enorme cantidad de iniciativas, sin olvidar la más importante de todas, eh, la de los hombres y, mu y mujeres del campo, que durante siglos han resistido a la barbarie de un sistema dedicado a eliminarlas. Hasta ahora hemos sido picapedreros golpeando con campanas, con campañas de denuncia, presión política, incidencia para hacer caer el muro del capitalismo. Ahora que se desmorona, además de colaborar con algún empujoncito extra, hemos de dejarnos el casco de trabajo puesto para reconvertirnos en espeleólogos y espeleólogas, adentrarnos en las profundidades de nuestros territorios y dar luz a las iniciativas de las gentes que ya hacen soberanía en la inventaria, una revolución que nace de dentro y desde abajo. that. Bueno, y sí que tenemos al otro lado del teléfono a esta persona que nos iba a comentar cómo han ido y qué tal han transcurrido las jornadas que tuvieron lugar la semana el fin de semana pasado en Guernica, este encuentro de jóvenes campesinos y el foro por un mundo rural vivo. ¡Aupa, Gabón! Gabón. ¿Qué tal? ¿Nos escuchas bien, verdad? Sí, sí, sí. Pues nada, hemos estado leyendo un poco el comunicado que, que tenéis por ahí colgado, que mandasteis y, y bueno, queríamos preguntaros un poco, pues cuál era la intención de, de todas estas, de estas jornadas y de este encuentro de, de tanta gente. Bueno, pues desde NIC ya unos cuantos años intentando ayudar a la gente joven a, pues, ¿no? a acompañarles un poco en ese proceso de instalación en el medio rural y solemos hacer un montón de cursos durante todo el año y cada dos años o así solemos hacer un encuentro Es que pues es un encuentro de intercambio y de formación para jóvenes que quieren instalarse o incorporarse al sector a alguien entonces hace dos años lo hicimos en durango y salió bastante bien y este año pues lo hemos hecho en garnica y la verdad que hemos visto desbordados y todo de toda la gente que ha querido participar uh -huh, uh -huh. que que bueno visto el programa bueno un montón de historias un montón de, de charlas y, y, y cosas para compartir cuéntanos un poco en, en qué ha consistido todo esto. Pues, a ver, en, IBA, bueno, en Guernica se celebró la, el, un encuentro de plataforma rural que se juntan a nivel estatal cada dos años casi todas las organizaciones eh, agrarias y sociales del mundo rural, ¿no? Entonces, aprovechando uh -huh. que venía un montón de gente a Guernica, pues queríamos aprovechar nosotros y dos días antes, pues hacer un encuentro de jóvenes, pues con temática uh -huh. más apropiada para jóvenes y luego ya que la gente, pues que se pues, que se metan en la jornada de plataforma rural, ¿no? entonces eh, pues el jueves empezaron las jornadas de jóvenes y más o menos el programa era desde un poco desde la cuál ha sido la evolución de la situación de la agricultura en la actualidad y luego ver qué propuestas tenemos, ¿no? O sea, el sector agrario a nivel mundial está como está, está pues está dominado por, por cuatro multinacionales, el tema de la globalización, el neoliberalismo y desde ahí de las mujeres campesinas que estamos planteando, ¿no?, qué alternativas. Uh -huh. Entonces, se contó un poco el tema de pues, la vía campesina, la marcha mundial de las mujeres, vinieron en dos compañeros, uno de Cuba y otra de Guatemala, explicándonos uh -huh. un poco qué están trabajando allí y luego ya aquí entramos un poco en lo más práctico, ¿no? O sea, desde Euskal Herria, eh, cómo construimos la soberanía alimentaria, ¿no? Y ahí lo que hicimos es un taller práctico para ver cómo se pone en marcha un proyecto agroecológico en el medio rural, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pues hablamos desde el acceso a la tierra, el tema de los bienes, eh, cómo se diseña y planifica un terreno y la huerta, eh, el tema de la densificación, de la transformación, o sea, un poco de todo, ¿no? Y eso estuvimos... En vino ...vinieron más de 130 personas y luego ya el viernes lo que hicimos es una especie un de intercambio de experiencias... no ...vinieron desde las redes Semillas, seguimos contando también el tema de los grupos de consumo... ...y luego ya la tarde ya nos juntamos ya un poco los talleres de Plataforma Rural... ...que ahí bueno, se, habló, se habló de todo, se habló desde la lucha por igualdad, eh, eh, políticas públicas, eh, de todo... ...agricultura local, campesina... Eh, tema de la PAC, o sea, de todo lo hablamos. Uh -huh. y, y entonces nos comentas que hay mucha demanda de, de gente joven que, que quiere tirar para, pues para, para el monte otra vez. Sí, la gente cuando viene del estado y así suelen flipar un poco, ¿no?, porque suelen decir, joven, o sea, aquí es que no sé qué pasa, que todo el mundo se quiere hacer campesino, ¿no?, que no claro, uh -huh. va a ser agricultor de terra, ¿no?, y la verdad es que llevamos ya bastante tiempo ya trabajando el tema y, y hay mucha gente que se quiere instalar en el sector, ¿no?, sobre todo gente del entorno urbano, que que algunos tienen terreno y otros no, algunos igual, pues sí que se pues tienen la posibilidad de acceder a un pedazo de tierra, pues porque su familia lo han alquilado se lo han cedido… Y otros andan en el empeño ahí de buscar algo, ¿no? Y la verdad es que hay mucha, mucha gente que se está arrimando y cada vez más. Y últimamente, uh -huh. este último año, con el tema de la crisis, pues ha sido como una avalancha, ¿no? Entonces, eh, yo te digo, o sea, un encuentro en el que sin hacer casi, casi propaganda, porque solo lo pusimos en la página web, uh -huh. pues en han apuntado 150 personas. Entonces, sabemos que hay mucha demanda y cada vez que montamos algo, pues se llena. O sea... Uh -huh. Y, y bueno desde desde bueno desde vuestra asociación desde n o, o la gente joven que ha ido para allí ¿qué, qué alternativas propone a todo este sistema capitalista no que como comentabais en el comunicado pues está que va a caer aunque le falta un empujoncillo pero bueno y, y si también existen alternativas o experiencias autosuficientes o Nosotros nos contamos un poco las jornadas y el trabajo que estamos haciendo es hacia o sea, al final crear una alternativa integrarnos o sea, hay mucha gente que Que la, bueno pues al final la agricultura también se ha, se ha dirigido hacia modelos intensivos modelos dependientes el que al final dependes de por pues eso dependes en, de las semillas de las multinacionales de, de, de, dependes de la formación de la alimentación que viene de otros países y ante eso o sea es salirte de ese círculo y, y crear un círculo nuevo no un círculo totalmente uh -huh. autónomo o sea un círculo agroecológico no pues basado en otro tipo de valores también no o sea, a veces hemos intentado salir de ese círculo y nos hemos quedado ahí como pues como nuestras pequeñas islas, ¿no? Y nosotros lo que queremos es plantear una alternativa totalmente diferente, o sea, desde la base, desde el acceso a la tierra, el tema de las semillas, el tema del modelo agroecológico, el tema de que necesitamos infraestructuras para poder transformar nuestros productos, o sea, las alianzas uh -huh. con los consumidores y las consumidoras, uh -huh. y, y intentar que sea un proceso transformador, o sea, que transforme la sociedad, porque verdaderamente lo que existe ahora pues no nos gusta mucho, ¿no? Y también intentar que, que todos los procesos se puedan llevar a cabo pues como comentábamos, ¿no? sin, sin tener que irse muy lejos ni depender de, de terceras personas. Eso es, y eso es lo que hemos visto, eso es lo que queríamos hacer en estas jornadas, o sea, traer además experiencias de otros lugares porque al final aquí lo que hemos hecho es un poco ver qué, qué pasaba, qué pasa en el mundo y qué tipo de experiencias se están llevando a cabo en otras sitios, Y experiencias chulas de pues, de resistencia o de o de planteamiento o de ocupación pues hay un montón de cosas que al final aquí, pues de una manera u otra, pues vamos a intentar implementar, siempre adaptándolas aquí al, al entorno, ¿no? Y bueno, para toda la gente que esté interesada o estemos interesada, pues ¿dónde nos podemos dirigir a, a, a coger un poco de información? ¿Dónde, ¿Cómo podemos contactar con vosotros y vosotras? Hombre, pues nosotros no, normalmente tenemos, bueno, la página web de Neviskaya, pues viene información, pero supone una página un poco fin, eh, finca, ¿no? O sea, que no, sé, que, no, que no hay muchos cambios, pero sí que uh -huh. tenemos una revista digital que se llama baserevisia.info, Y ahí además de venir un montón de noticias actuales de pues es un poco de las reivindicaciones que estamos haciendo y de, de las problemáticas y de las, de las alternativas que hay en el medio rural también vienen algunos como algunos digamos un espacio para el tema de formación y de información ¿no? entonces ahí normalmente soleremos eh, publicar pues, todo tipo de cursos que suelen hacer talleres encuentros y sobre todo para la gente que está que está coliendo empezar a hacer algo en el medio rural no y uh -huh. Pues muy, la verdad que es muy interesante, personalmente a mí, la verdad es que, que siempre hemos soñado, ¿no? Y, y, y no es un sueño, porque dentro de poco pues las ciudades van a ser casi invivibles o insufribles, como sigamos a este ritmo, y, y como, como comentas, pues la gente está, está tirando está tirando a pedir información y, y a intentar intercambiar y, y ponerse de acuerdo para llevar todo esto para adelante. También habéis hecho, o ponía que como que vais a hacer una manifestación en Bilbo, y que te comentas un poco qué tal fue o, o, o qué tal si estuviste si sabes algo Pues asesas, sí, este no, todo este fin de semana, porque ¿no? uh -huh. yo los encuentros, la manifestación, encima fin, del último lunes de Gernika que tuvimos claro. que montar la cosa nada, ¿eh? o sea que ha sido quince de semana bastante duro, pero muy bueno, muy positivo, porque hicimos la manifestación y yo creo que el objetivo era montar la primera manifestación así un poco grande con el tema del sector agrario, ¿no? Porque hasta uh -huh. ahora sí que pues en las manifestaciones que hemos hecho pues ha venido gente va a retallas del sector reivindicando cosas solo del sector. ...y esta vez queríamos dar un salto y queríamos involucrar a toda la sociedad, no ...porque al final el tema de la alimentación es un problema de toda la sociedad... Uh -huh, uh -huh. ...y la falta de tierra es un problema de toda la sociedad... ...entonces al final hemos conseguido durante estos últimos años hacer buenas alianzas... ...pues eh, hemos trabajado con Gasteches, asociaciones y un montón de colectivos... ...que al final han venido a esa manifestación y han apoyado ese proceso de transformación... ...que queremos hacer, ¿no? Y la uh -huh. verdad es que para el día que hizo, que hizo un día horrible, pues nos contamos más de mil personas... Y yo creo que estuvo muy bien, y sobre todo porque estamos viendo caras nuevas, ¿no?, de gente joven, sobre todo, que está buscando en su comarca pues ocupando pequeñas tierras para hacer sus huertos eh, comunales, o gente que está montando grupos de consumo, o algunos que están trabajando con comedores escolares, escolares o sea, que uh -huh, al final uh -huh. se ve que se está creando con una pequeña sensibilidad o gran sensibilidad en estos temas, y la gente se está concienciando de que verdaderamente crear una alternativa al sistema hay que crearlo desde desde desde la base, o sea, y es desde la alimentación, desde la tierra y desde los así. <risa> pues hay que eso la verdad es que se podría hablar dar entendido de, de muchos de muchos matices de este tema ¿no? pero pero bueno hay queda hay que eso que es posible que hay gente que, que lo hace gente que hoy en día pues se sube al campo a volver a vivir un poco como antes de otra forma más humana digamos por lo menos bajo nuestro punto de vista puede ser y, y bueno el que quiera ir le apetezca pues ahí tiene esos esos contactos que has dado la página adn o base pues para ponerse en contacto con más personas que, que también están llevando a cabo esto adelante. abordaje en Tsuten-sau. Tas la La familia Murase está acabada. Ahora controla todo esto la familia Otomo. No, ya no ser importante, imbécil. ¿Pero qué te ha pasado? El tiempo de Ikemoto se está acabando. Hay que acabar con Murase. ¿Qué vas a hacer? Te he hecho una pregunta. otras No hay honor en la yakuza. A finales del mes de octubre se ha estrenado, bastante mal por cierto, la última película del hasta hace no mucho encumbrado autor japonés Takeshi Kitano, a quien muchos daban cinematográficamente por muerto un autor total que en esto del cine se encarga tanto de guión como dirección-montaje y además acostumbra a protagonizar, a protagonizar sus films bajo el nombre de Bit Takeshi, el nombre que mantiene para sus trabajos como actor, tanto en cine como en televisión o teatro. Este nombre, Bit Takeshi, lo adaptó a principios de los 70, cuando jun, junto a Hiro Kaneko formaron el dúo cómico Los Two Bits, con el que triunfaron en espectáculos de variedades muy populares en Japón conocidos como Mansai. Además de por su faceta cinematográfica, aquí estamos familiarizados a su rostro gracias a Humor Amarillo, uno de sus programas televisivos más populares y muy conocido por estos lares eh, pues gracias a ese delirante y divertido doblaje. Pero bueno, nos ponemos serios. Kitano fue descubierto en Occidente en el Festival de Cannes, con la película Sonatín, allá por 1993. Y este fue el primer film del director japonés en estrenarse con normalidad. Luego se, con, se consagró con la película Hanabi, película que ganó el León de Oro en Venecia. Las anteriores pelis solían permanecer ocultas en estanterías de videoclubs, donde su primer film, Violent Cop, se presentaba como la respuesta japonesa a Harry el Sucio. Violent Cop es la primera peli que dirigió Kitano, y a la que llegó de forma accidental después de que el director previsto cayera. La película efectivamente sí tenía mucho que ver con las pelis de Harry el Sucio. Y ya es aquí donde nos encontramos con ese estilo tan identificable de Kitano, unas películas muy bien definidas, film sintético si se quiere, con una exquisita planificación de las escenas de violencia, brutales y sin florituras. Desde esta, Violent Cop fue depurando su estilo hasta el hasta el reconocimiento de Hanabi. Durante la década de los 90, Kitano realizó principalmente cine de yakusas. A Hanabi siguió en el 99 la hermosísima e inusitadamente tierna El verano de kikujiro Y parece que en 2000 cerraba ya las películas de este tipo de, de pelis con la reivindicable Brother. Luego vendría, para descoloque de sus seguidores, la lírica y hermosa Dolls. Para, en el 2003, volver a consagrarse y encontrarse con el gran público en el Festival de Venecia con esa maravillosa película de samuráis que es Satoichi. León de Plata, Mejor Director y Premio del Público en Venecia. Después tuvimos unos films desconcertantes y, a veces, hasta irritantes. Reflexiones bastante insufribles sobre la labor de creación como en Takeshish o Glory to the Filmmaker. Dos films bastante infumables, solo para curiosos, fans o estudiosos de la obra del japonés. Luego vino una curiosa peli bastante ninguneada con la yakuza como telón de fondo. Esta fue Aquiles y la tortuga. Parece que Kitano, quizás mosqueado por críticas negativas, quiere o, quer o quer querría reivindicarse de nuevo, volviendo a sus orígenes a ese cine de yakuzas, aunque en esta Outracks ya no hay cabida para el lirismo, ni tan siquiera el melodrama. Outracks, ultraje en castellano, es un crudísimo retrato contemporáneo de la yakuza, rodado con estilo distante por Kitano. No hay un solo resquicio de esperanza en este film sobre una yakuza en horas bajas. Es así como califican en un momento del film al personaje de Takeshi, Otamo, un capitán de un pequeño clan a las órdenes de otro que a su vez están a las órdenes de de ese padrino japonés, el padrino supremo, cruel y manipulador que vemos muy a las claras y desde el principio que no traerá nada más que muerte y destrucción. Ya no queda nada de honor en esta yakuza del siglo 21 nada de ese viejo y honorable código que parecía remitirnos a los samuráis. Todo es más negro, donde el código de fidelidad, el bushido, ya no tiene sentido y se antoja un ejercicio vacío. Outracks es algo así como esos westerns crepusculares que nos hablan del film de una era. Aquí tenemos un retrato de la Yakuza que ya no será nunca lo que fue, ya no es lo mismo. Tampoco la película de Kitano es como las recordadas Sonatine o Hanabi. No hay poesía, no hay esperanza, nada de melancolía. Dura, a veces explícita y brutalmente violenta, eso sí. Algo de ese humor que acostumbramos en la mirada de Quitano queda, aunque poco. Van los tiempos para la lírica, como nos anunciaban, golpes bajos. Outraux, aunque protagonizada por Vita Keishi, no se centra en la exclusivamente en la figura de este, dejándonos así un retrato completo de esta y Akusa en horas bajas que nos muestra. Hay bastantes escenas muy buenas y significativas que no protagoniza Takeshi. En Outras parece que Kitano reinterpreta la imagen que se tiene de él, por lo menos de sus pelis de yakusas, extrayendo algunas de sus características manifiestas y llevándolas al extremo. Parece que Kitano nos habla a través de su fin de la sociedad japonesa actual, una sociedad cada vez más deshumanizada donde el joven empresarial capitalista crece y crece pese a quien pese y pasando por encima de quien haga falta. Una sociedad que parece haber olvidado sus valores tradicionales y que se ve así abocada a una inevitable destrucción. En Austras tenemos una yakuza muy cercana al poder, como no podía ser de otra forma. Comienza la peli con un travelling lateral que nos presenta unos hombres trajeados, esperando junto a los coches. Son hombres de la yakuza que esperan que salgan los jefes que están reunidos. Lo inusual será ver a uno de estos hombres duros abanicándose con un abanico de, de, de colores chillones. Así, sin más, sabemos que estamos ante un film de Kitano. Esta extraña y divertida secuencia. Ese toque de humor raro del director japonés. Aunque poco más de humor encontraremos en el film. Solo contados apuntes en esta peli dura que nos retrata un mundo lleno de códigos de honor sin sentido. Esto unido... Al característico y eratismo en los rostros puede dibuj dibujar una sensación de ridículo, pero no acaba de caer en la comedia. Esta película, que es una de las pelis con menos humor de su director. Un film con muchos diálogos que nos lo van explicando todo, con pelos y señales, quizás hasta demasiado. Todo para ilustrar una sangrienta y cainita guerra de clanes, donde, como se solía decir, muere hasta el apuntador. La planificación, cuidada como siempre, en un film donde tenemos el habitual ritmo tranquilo de su director con escenas de extremada violencia. Creo que Outracks es algo más que un mero pasatiempo violento, que también lo es. Solo lamentar que un director como Takeshi Kitano se le estrene mal y tarde. Outracks 2 ya está circulando por distintos festivales, así que bueno pues ya veremos cuándo nos llega. De momento tenemos esta película de Kitano sobre la Yakuza. Larga vida al creador. Viva Kitano. otras Quiero ponerte un trabajo escrito. No puedo escribir. Quiero que escribas una página. ¿Crees que podrías hacer eso para mí? ¿Puedo hacerlo mal? Quiero que lo hagas muy mal. Ruby Sparks. Tiene 26 años. Se crió en Dayton, Ohio. Solo quiero escribir sobre Ruby. Es como si me estuviera enamorando de ella. Eso es maravilloso. No puedo enamorarme de una chica que escriba... Ruby Sparks, la novia soñada. También a finales de octubre ha llegado a nuestras pantallas esta curiosa e interesante comedia indie, titulada Ruby, Ruby Sparks. Es la nueva película de la pareja Jonathan Dayton y Valerie Fallis. Valery, perdón, quienes sorprendieron a propios y extraños en el 2006 con Pequeña Miss Sunshine, comedia indie que triunfó hasta en los Oscars y convirtió a esta pareja de cineastas en una nueva esperanza del cine independiente norteamericano. Eso sí, la cosa ha tardado. My Little Sunshine era del 2006. No parece que Dayton y Faris hayan estado parados, pero sí que les ha costado encontrar un guión que les gustara para poder llevarlo a buen puerto. Hasta que apareció este, el guión de la película que comentamos ahora. Obra, por otro lado, de una joven actriz que hemos visto como secundaria en distintas películas, entre las que yo destacaría Revolutionary Road. Una de las cosas que más llaman la atención de esta joven actriz guionista es su apellido, Kazan. Zoe Kazan es la nieta del famosísimo director de la Ley del Silencio. Criada en una familia de cine, parece que ha sido estudiante brillante en la Universidad de Yale y comenzó como actriz. Aunque he visto su trabajo como guionista en el tema de la escritura cinematográfica, le podemos augurar un buen futuro. Ruby Spark es una interesante y bastante corrosiva comedia romántica. Es en este denostado género donde se sitúa para hacer una reflexiva aportación al mismo, ya que nos hallamos ante una revisitación del mito de Pygmalion escrito por una mujer. Estamos ante una comedia independiente de apariencia típica, personajes progres y pijillos, exteriores luminosos, banda sonora popera, etcétera, etcétera. Si no lo supiéramos, podríamos pensar que estamos ante un film de Woody Allen. Tenemos elementos comunes con el director neoyorquino. El prota es un joven escritor de éxito, neurótico y acomplejado, atemorizado ante el papel en blanco, abrumado por la responsabilidad de escribir una segunda obra después del éxito de la primera. Calvin, así se llama, está interpretado por Paul Dano. Es un escritor en busca de una musa y esta no va a ser otra que la mujer sobre la que escribe. Ese personaje imaginado que de la noche a la mañana se hará realidad ante sus asombrados ojos. Al igual que con Allen, tenemos al psicoanalista y al personaje amigo-apoyo, en este caso el hermano, que es amigo y confidente de Calvin, quien, como ya he dicho, le anima y le apoya. Zoe Kazan, la guionista, es también coprotagonista de esta película, encarnando a la chica imaginada. Ella es la rubia Sparks que da título al film. Esta película se centra, además de en Calvin, el escritor, y su proceso creativo en el personaje de Ruby. Gran parte del interés del film se halla en las tribulaciones de esta maravillosa pelirroja que iluminará la vida de Calvin y, a su vez, se convertirá también en su víctima, ya que Calvin se mostrará incapaz de otorgar la libertad que en principio pretendía a su personaje, personaje y pareja, no lo olvidemos, ya que estamos hablando de una comedia romántica. Kelvin se enamora de Ruby y cómo no puede ser y cómo no puede ser de otra forma, perdón. Ella se enamorará de él. Así tenemos todos los elementos. Eufora, euforia inicial, momentos de estabilidad, crisis y tensiones propias de la vida en pareja, amén, de la primera visita a los padres de él, etcétera, etcétera. Ruby Sparks además de Woody Allen, nos puede recordar al cine que practican Charlie Kaufman o Michael Gondry. Aunque esto de la ficción que trasciende de la realidad no sea demasiado común, tampoco es que sea original original, y me viene a la cabeza la muy estimable película de Mark Foster, más extraño que la ficción. Ruby Sparks es una interesante y estimable comedia romántica que pretende y consigue sacarle bastante punta al género, aunque estropee lo logrado con un final digno de Disney. La película reflexiona inspiradamente sobre el amor el control y la libertad en la pareja, cuenta con escenas y situaciones de gran brillantez donde la pareja protagonista brilla el episodio en el que ella habla en francés por ejemplo, o el cambio de tono en la última parte, con una intensísima y estremecedora escena pero también tiene más de un elemento que parece ser más de relleno que otra cosa la visita a casa de los padres con estos personajes interpretados pues por Annette Benig y Antonio Banderas Aunque no están mal, pues parece que esta, esta situación o estas escenas están metidas con calzador. Además, como ya he comentado, de ese final que creo que no es digno de la trayectoria que había tomado la película. A pesar de todo, la valoración es positiva. Tenemos una comedia que está por encima de la media, inteligente y bastante original, con buenos diálogos y una pareja protagonista que está muy pero que muy bien. A Paul Dano le, le vimos como el adolescente de pequeña Miss Sunshine y además en la vida real, él y Zoe, Zoe Kazan son pareja, lo cual lo cual ayuda a la situación, a la sintonía entre ambos. Lo cierto es que están muy, pero que muy bien los dos. Quizás a mí me hubiera gustado un poco más de osadía por parte de los directores de Jonathan Dayton y Valerie Faris, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estamos ante cine de vocación comercial, por otro lado. A pesar de todo es bastante recomendable. Ruby Sparks. Al abordaje en Tutensaus, Tastas et Perolasdotien, Laburpenik, Honen. García gual catedrático de filología clásica en la universidad complutense de madrid traductor de múltiples obras clásicas y también de eh, autor de unos cuantos libros Carlos garcía gual bienvenido al la internet de Diógenes. hola buenas tardes buenas tardes y en los clásicos está lo esencial los grandes conflictos del hombre sus dolores y esperanzas eh, la frase es suya no eh, Sí, no no no la recuerdo exactamente pero puede ser que sí está lo esencial en, en los clásicos griegos ahí empezó todo Sí, yo creo que para la civilización europea o occidental eh, Ahí está la mayoría de los grandes temas sí. Para comenzar a hablar de, de la Grecia Antigua Probablemente sea inevitable hablar de, de la polis, ¿no? Las ciudades-estado griegas ¿Qué significaría la polis para, para un griego antiguo? Bueno, eh, la, la polis, es decir, eh, eh, se puede traducir por la ciudad Pero también en el sentido de ciudad-estado eh, Era una, una población que tenía autonomía Es decir, se daba sus propias leyes y eh, políticamente pues eh, dirigía dirigía su futuro claro eh, las, eh, las polis rural no verdad aparecen hacia el siglo 8 y en principio eran ciudades casi siempre costeras digamos con un puerto sí. una plaza de mercado ¿eh? y algunos templos ¿no? y eso es lo que constituye un poco el corazón de, de la ciudad en la plaza se reúnen los ciudadanos eh, son ciudades abiertas al mar porque claro una de las características de la civilización griega es esa búsqueda de, de, de amplios horizontes realmente la gente eh, marinera es bastante distinta de la gente que vive en sitios muy cerrados la colonización no de la joia sí, y demás sí, pues sí. tuvo que ver también esta apertura de mente que, que moston después has comentado precisamente la, que el corazón no de estas polis pues serían precisamente los mercados ¿no? los diferentes templos sí. eh, eso quizás diga mucho de, de quizás el ...digamos la importancia a lo público... ¿no? ...que, que sí, podían dar eh, sí. los antiguos griegos... ...sí, lo público... ...que en Grecia está unida... ...pues de una parte a la palabra... ¿no? ...y a una, a una tradición... ...que eh, fundamentalmente... Eh, ...es eh, poética... ...es una, una, una tradición que en gran parte... Eh, ...vehiculan los, los poetas... ...y también a los mitos... ...es decir, a las, a las viejas leyendas... ...sobre los dioses y los héroes... ¿no? ...y a partir de, de ese fondo... ¿Eh? Se va creando mediante el progreso de la razón y la crítica, pues lo que sería una sociedad más racional, mm. progresista. Pero el fondo es eso, ¿no? El, el mundo mítico, la comunicación por la palabra y un poco también, podríamos decir, la fraternidad dentro de la ciudad. Hmm. Aquí estás hablando un poco de ese paso, ¿no? De que hablan algunos autores como Nestle y otros sí. eh, del paso del mito al logos, ¿no? El paso sí. de la mentalidad ligada a los mitos, a las tradiciones sí. y del paso hacia la razón, ¿no? Eh, este paso hacia el logos, hacia la razón, eh, ¿tuvo tuvo su influencia? ¿Qué influencia tuvo en, en la política en los, en los griegos? Bueno, eh, ese, eh, ese paso fue muy importante. Hoy se tiende a relativizar un poco... Eh, ...ese contraste... ¿no? ...entre el mito y el logos... El ...mito que era la fantasía... ...y el logos eh, la razón... no ...se piensa que ya en, ya en el mito... ...hay bastante razón... ¿no? ...ya de alguna manera el mito quiere... Eh, ...explicar el mundo... ...ahora bien, en esa costa... ...de la de, de Asia Menor... ...que llamamos la, la zona de la Jonia... Eh, ...empezó hacia el siglo VI... Eh, ...a desarrollarse la filosofía... ...y también eh, la historia... ...es uh -huh. decir... Ahí aparecen unos eh, escritores que eh, critican la, la tradición y que buscan en la razón una explicación eh, más objetiva, más clara del mundo. Y ahí empieza ese proceso que podríamos llamar la ilustración griega, que va a cumplirse sobre todo en la Atenas. ...del siglo posterior, del siglo V... ...pero ahí es donde aparecen los primeros filósofos... ...tales de Mileto... Mm. ...y aparece luego Heráclito, etcétera... Mm. Eh, ...para eso tuvieron que, que romper con la tradición... ¿no? Que, que, ...que mucho mienten los poetas... ...creo que... Sí. ...no se si fuera Cleo... los bueno, sí, sí, no, primeros y, historiadores... Sí, eso, eso, ...eso lo dice... ...yo creo que ya lo dice Solón... Solón. ...mucho mienten los poetas... Mm. ...es decir, hay una especie de crítica... ¿no? ...lo curioso de esta mm. sociedad griega... ...y yo creo que es una herencia... importante para la sociedad europea es la capacidad de criticar, es decir, el pasado está bien, pero hay que progresar, y en gran parte la, el progreso está en buscar un mundo mejor, criticar, y eso es una característica de la sociedad europea, pero heredada del mundo griego. Y, y todo esto eh, a través de bueno, la búsqueda de la verdad, ¿no? sí. eh, que la palabra griega pues, eh, ya nos dice mucho ¿no? de, del trabajo en que consiste ¿no? el, el Aleseyá. Sí, sí. Sí, Aleceia significa desvelamiento, es decir, descubrimiento, eh, como si las las tradiciones, las leyendas antiguas, de algún modo, hubieran encubierto la, la verdad, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, la, eh, la filosofía o la ciencia eh, tratan de eh, ir al fondo de las cosas, ¿no? Eh, como de, de Herac, Heráclito, por ejemplo, decía que la armonía eh, escondida es superior a la visible. uh -huh. Bueno, volviendo al, al tema de, de la política griega, de la democracia, ¿no? Eh, bueno, la propia palabra democracia es una palabra griega, pero quizás los antiguos griegos utilizaban otros conceptos, quizás isonomía y segoría y demás, ¿no? Eh, sí. ¿qué, qué, nos, qué, qué, ¿Qué significan? ¿Qué nos bueno, dicen? Bueno, hubo una, una evolución dentro de los sistemas de gobierno en estas ciudades, ¿no? En, en época muy antigua hubo reyes, por ejemplo, como recuerda, por ejemplo, la Ilíada, ¿no? En tiempos micénicos hubo, eh, hubo monarquías, pequeñas monarquías, ¿no? ...y luego más tarde fueron sustituidas por aristocracias... ...es decir, el gobierno de unos pocos... ...los más ricos, los más fuertes... ...y luego, eh, quizá a través de, de ciertos golpes de mano... ...dado por los tiranos... ...se fueron instalando... ...democracias, es decir, el gobierno del pueblo... ...ahora, como tú muy bien apuntabas... ...la palabra democracia quiere decir eso, ¿no? ...el poder, el gratos, del pueblo, que es el demos... ...pero en, en Atenas, más que esa palabra democracia utilizaba la palabra eh, isonomía es decir, todos iguales ante la ley ¿eh? isos y nomos y eh, secoría, igualdad de, de palabra, en la asamblea puede hablar todo el mundo y eh, la palabra esa politeia que significa eh, gobierno de la polis es decir, eh, democracia eh, por otro lado indicaba eh, el gobierno del pueblo, pero si se entendía en el sentido más estricto del demos eh, digamos la clase más baja del pueblo ¿no? Eh, no era una palabra que a muchos les gustara Quizás, eh, de alguna forma, existía dentro de los conceptos políticos eh, griegos la idea de, de evitar la, la división, ¿no?, la división sí. del de, partidismo, ¿no?, por eso sí. que quizás se subiese de esa palabra, ¿no? Eh, una palabra que, que probablemente utilizas en estos contextos eh, sería el de estasis. Sí, efecto, efecto. ¿Mm? Estasis es la palabra que corresponde, bueno, un poco a lo que llamaríamos eh, guerra civil o un poco de enfrentamiento dentro de la ciudad, y era un mal, era un mal digamos... Que, que se procuraba evitar ¿eh? seguramente se procuraba evitar porque efectivamente por circunstancias eh, probablemente sociales o económicas se podía producir, ¿eh? hay que pensar que ese, en Grecia por ejemplo a partir del siglo VI eh, se inventa la moneda ¿eh? aparece la moneda, aparece el comercio y eso hace que la, las clases eh, sociales varían, sí. varían perdona, hay unas eh, más, más fuertes, los ricos y hay otros que son los pobres y, y, y es probable que la ese conflicto civil existiera en muchos, pero la ciudad tendía a evitar eso. Sí, eso el, el ideal eso. era el buscar, digamos, el, el bien de la polis, ¿no?, sí. en general, ¿no?, evitar esas divisiones, sí. encima, esos partidismos, ¿no? Por encima ¿no? De, de, de ricos y pobres debía haber una unidad en la ciudad. Mm. Es que estoy recordando ahora un, un artículo que leí de, de Finley, sí. que hablaba de, bueno, de la demagogia y la democracia ¿no? en, en Atenas, ¿no?, mm. y, bueno, citaba a eh, Atucides y demás, ¿no?, y, y hablaba precisamente, pues, de eso, ¿no?, de De cómo sí que podían existir de eh, demagogos ¿no? Que de alguna forma eh, eh, convenciesen al, al pueblo Pero sí. que si el pueblo de alguna forma entendía eh, O los ciudadanos entendían Que lo había hecho por intereses partidistas o propios no Pues que sí que tenían forma de revocarle O de contener bueno, sí. el ostracismo y demás no Exacto, sí, había esa, esa institución curiosa Que es el ostracismo Que por votación popular se podía excluir exiliar o desterrar a cualquiera que pareciera demasiado poderoso aunque no se le acusara de un delito concreto ¿no? mm. es una institución muy muy curiosa ¿eh? Eh, y, y era efectivamente era eh, era para evitar el peligro eh, de que alguien soliviantara a una parte de la población mm. eh, la asamblea teniense eh, bueno, en, en la asamblea teniense se convocaba a todos los ciudadanos, ¿no? era el sí. órgano sobre el que recadía sí. la soberanía de Apólis Pero claro, hablar en la asamblea y tomar eh, decisiones eh, presuponía una exigencia de, de autoformación de los ciudadanos, supongo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y eh, qué papel tendría, pues por ejemplo, pues el teatro, los certámenes poéticos eh, sí. en, en esta formación política de los ciudadanos? Sí, yo creo que eh, a veces quizás no nos damos cuenta de que la ciudad... ...la ciudad, una ciudad abierta... ...de este tipo de Mediterráneo... ...¿verdad?... ...donde la gente está en la calle... ...en el mercado... ...y eh, como en Grecia... ...escucha a los grandes oradores... Eh, ...educa mucho a la gente ¿no?... ...entonces sí. eh, tenemos que pensar que... Eh, ...aunque en Grecia pues... Eh, ...existía una escuela eh, limitada... ...no, no había universidad ni nada... ...pero sin embargo... ...esa vida democrática... ...debía educar mucho a los ciudadanos... ...es decir que... ...que la gente aprendía a hablar... ...a criticar... Y, y por eso en, en la asamblea eh, podían podían hablar todos y eh, en la asamblea, hay que recordar, una asamblea popular se votaba las cuestiones más importantes, es decir, si había que ir a la guerra, eh, si había que destinar eh, eh, tanto tanto dinero a esto o a lo otro, eso se votaba eh, popularmente y podía tomar la palabra quien fuera. ¿no? Pero a veces eh, eh, yo pienso, bueno, no sé si idealizamos un poco, que muchos de esos ciudadanos Eh, estaban educados por la vida de la calle y eso es una cosa que se ha perdido en el mundo moderno verdad yo creo que, que ahora la gente Claro está más informada tener un montón de información pero pero en, en conjunto la gente está menos educada Precisamente, ¿no? Eh, en las democracias actuales quizás están más valorados los derechos individuales, pero sí. sobre todo lo que es la vida privada, ¿no? Sí, sí, y quizás sí, sí. En, en la antigüedad se da mucha más importancia a, a la vida pública y a la participación ¿no? en la gestión de la, de la sociedad. Bueno, en este sentido, por ejemplo, ¿participar de la gestión de, de la ciudad sería un derecho o un deber? Eh, bueno, eh, eh, era eran era las dos cosas, ¿no? Eh, se consideraba, yo creo que se consideraba ...un deber pero que uno podía ejercer o no ejercer... ...es decir, si uno no lo ejercía no le pasaba nada... Eh, ...pero la palabra que, eh, que utilizaban para designar a este ciudadano... ...que no participaba era la de idiotes... ...es decir, era un particular ¿eh? que no, no iba a la asamblea, etcétera ...y que es la que luego ha dado idiota eh, en, en el sentido que utilizamos nosotros... ¿no? ...pero en, en, en Grecia, es decir, era un deber pero se podía renunciar a él... Mm. Eh, dentro de estos eh, conceptos, eh, bueno, conceptos, de estas ideas de, de educación o de autoformación eh, en el ámbito público, en sí. sectores poéticos, en, en fiestas religiosas, quizás, en la búsqueda de cohesión de, de la sociedad eh, griega guateniense sí. en concreto, a, había un, un concepto, eh, bueno, en, leyendo a Werner Jägger, Paideia, Sociedades de la Cultura Griega, que habla, eh, habla un poco de esto, ¿no?, de, de la autoformación, ¿no?, eh, ¿qué sería la paideya para los últimos sí, pues, la, bueno, la paideya, sí, literalmente habría que traducirlo por formación más que por educación, ¿no?, en, en España, que digamos, en español quizá no hay una palabra exacta, eh, en alemán, por ejemplo, es, es eso que se llaman Bildung, que es que es un poco formación, eh, y eso es lo que significaba, en la paideya era muy importante, por ejemplo, el, el acudir a las fiestas, el haber escuchado a los poetas, Eh, eh, eh o sea era más cultura general y formación eh, un poco de, de de las relaciones con los demás que, que, que los aspectos técnicos, ¿eh? Los aspectos técnicos en la democracia es que decir que un señor, un señor por ejemplo podía podía ser ingeniero o no o arquitecto, eso no se consideraba tanto paideia. Paideia era más lo que hoy quizás llamaríamos cultura, cultura en relación con la educación, eh. También en eso nos estamos alejando cada vez más de los griegos, ¿eh? ...incluso dentro de las propias eh, tragedias... ...no, las propias eh, sí. obras de teatro... Eh, ...estaban los diálogos, ¿no?... Sí. ...los diálogos que, que de alguna forma pues fomentaban... ...pues esta cultura, ¿no?... ...discursiva del diálogo... Eh, ...de alguna forma se podría decir que los antiguos griegos... Eh, eh, ...tenían una cultura de, de discusión, de, de razonamiento... ...sí, eh, hay una frase de, de Borges... ...que dice que los griegos inventaron el diálogo... ...es una frase un tanto exagerada... ¿eh? Eh, pero eh, es verdad que el, el mundo de los griegos es un mundo de diálogos y de coloquios. El teatro, como ha señalado antes, era fundamental para la educación. ¿eh? En el teatro se volvían a representar una y otra vez los antiguos mitos de los héroes y, y se sometían un poco a reflexión, ¿eh? porque no se contaban como quien cuenta un cuento, sino que se ponían en escena y se discutían, y cada personaje eh, aducía sus razones y los otros... ...dialogaban con él, ¿no? Y recordemos que la filosofía de Platón... Eh, ...son diálogos que tienen prota por protagonista Sócrates. Bueno, en este sentido dentro de... ...bueno, has, has, has citado a los héroes, ¿no? Los, los héroes de las tragedias griegas. Mm. Bueno, estos héroes eh, sufren horribles sí. destinos, ¿no? Eh, sí. Es el, digamos, el sentido trágico... Sí. ...que tenían los griegos de, de la vida, ¿no? ¿De qué forma estas obras eh, expresaban... ...los dolores de la existencia? Bueno, eh, digamos que el, el, el héroe... Eh, ...es un eh, individuo... Eh, ...que sobresale entre la humanidad... ...que está a medio camino... Eh, ...entre los hombres y los dioses... ...a veces se habla de, de semidioses... ...pero eh, lo que caracteriza al, al, al héroe... ...es eh, su eh, carácter esforzado... ¿no? ...quiere hacer grandes hazañas... Eh, ...quiere buscar la gloria... ...la fama, etcétera... ...y eh, lo hace eh, lanzándose... A, ...a la aventura y al riesgo... ...y aunque logra la fama y eso... Eh, ...luego al final de alguna manera... ...la grandeza... ...se paga con el dolor... ¿no? ...yo creo que eso es una, una, una idea muy griega... ¿no? ...importante... que ...está en el centro de la tragedia... ¿no? ...los grandes héroes muchas veces... ...acaban de una manera terrible... ...destacan su audacia... ...pero también... ...pues bueno, el, digamos el castigo divino del destino... ¿no? Sí, ...por caer sí, en la híbrida ...yo, yo, yo no, no, no sé si es tanto la idea de castigo divino... ¿eh? ...sino de que, de que... bueno ...de que la vida... ...la vida de verdad, la vida profunda... ...la vida en grande comporta siempre una una parte de dolor una parte de dolor al final un poco de dolor puede, hombre se puede pensar es que se lo envían los dioses pero también se puede pensar es que la existencia tiene algo de absurdo la vida humana tiene algo de, de irracional y, y ahí está el dolor no el dolor que, que, que sufren más que nadie no Bueno, enlazando con esto, bueno en eh, Nietzsche por ejemplo admiraba mucho esa, esa capacidad de, de asumir ese dolor y a la vez eh, crear grandes obras de arte eh, y, y Nietzsche eh, vio en la figura de Sócrates eh, el, or el origen del pensamiento racional eh, sí. con el cual se aniquila la visión trágica del mundo. Y al romperse esa visión trágica, pues se pierde la vida instintiva, el arrebato inconsciente. Exacto, sí. Se abre paso, en cambio, a, a los primeros gérmenes de la decadencia de la cultura occidental. Co sí. eh, ¿Compartes esta visión de, de Sócrates que tenía eh, Nietzsche? Yo no entiendo, no no la comparto del todo, pero entiendo lo que quiere decir Nietzsche, ¿no? Nietzsche, en efecto, decía que, que Sócrates y Eurípides eran ya los de, primeros decadentes porque... Eh, Eh, ...con ello se acaba el, esa visión trágica de la que hemos hablado... ...porque, claro, la, eh, según Sócrates... ...el auténtico sabio siempre es feliz... ...esa es una idea que recogerán los estoicos, ¿no?... ...el que es de verdad sabio... Eh, ...sabe que las cosas exteriores... ...que le pueden eh, tocar o herir a uno... ...no son importantes... ...que lo único importante, según eh, Sócrates... ...es la propia conciencia... ¿eh? La, la, ...la capacidad de razonar, pensar en el mundo... Y, y vivir según lo que uno piensa, eso ya da la felicidad, y ya puede pasar lo que sea, que el sabio es feliz, ¿no? Claro, eso eso, eso va en contra de la idea trágica, ¿eh? los estoicos est están en la línea esa de Sócrates, es decir, nada de lo que sea exterior afecta al sabio, el sabio es apático, ¿eh? pero ahí, ahí, claro, la tragedia decía que no, ¿eh? la tragedia decía que, que la vida comportaba dolor, Bueno, ya para, para ir acabando, eh, eh, parece que las humanidades, en, bueno, en, en temas de educación, cada vez tienen menos importancia. me eh, ¿Entenderías que esto es un error? Eh, ¿Sería necesario reivindicar los valores del humanismo clásico? Eh, a ver, eh, por eh, concretar un poco más la pregunta, eh, ¿esta crisis de las humanidades en, en los sistemas educativos realmente comporta o significa que hay una crisis de las humanidades o, de, o del humanismo en la sociedad en general? Sí, yo creo yo creo que sí yo creo que eh, por un lado es un avance hacia la barbarie del, del especialismo y pero por otra parte también responde a eh, una idea eh, como diríamos eh, pues muy rastrera de la vida por ejemplo que piensan que eh, lo que hay que hacer eh, en, la, en la educación y por ejemplo el último plan de educación este cada vez en los dos días es el colmo de esa de esa monstruosidad es preparar a la gente para que tenga unas ciertas destrezas Eh, para que luego eh, ejerza un oficio o, o gane algo de dinero con una cosa muy limitada, pero ese no es el fin de la educación. Digamos, todas esas cosas técnicas se aprenden en un tiempo limitado eh, y no necesitan muchos años para ello, ¿no? Eh, era que que la que los, eh, los niños, los chicos, eh, la gente, conforme nazar, tenga una idea sobre la vida, ¿no? Es decir, yo siempre digo eso, eh, que por ejemplo, alguien que va a ser tornero, lo que hay que enseñarle en la niñez es que la tornería es una cosa muy limitada y que la vida es una cosa que comporta eh, la poesía el teatro el conocimiento de la tradición etcétera ¿no? y eso es lo que es la educación ¿no? y, o sea yo creo que estos tíos que dirigen el cotarro este educativo están completamente equivocados no Lo que pasa aquí claro, es una cosa pues muy extendida y es muy difícil luchar contra eso, pero si uno se fija, sabe que los que dan los planes de educación no son grandes eh, grandes pensadores, ¿no? eso, sino que son un, unos funcionarios que han logrado trepar hacia el puesto que tienen ¿no? y están hundiendo la educación en España y no solo en España. Me, me ha gustado el término de, de mezquindad, creo que, que has sí. usado. Eh, claro porque esto sí que rompe o, o va en contra quizás de, de ese pensamiento bueno del humanismo clásico claro. de, de la teniense ¿no? que, que, que vería en la educación o, o la autoformación el quizás el desarrollo del potencial propio no claro claro eso del potencial está bien yo creo que sí que todo ser humano tiene un potencial que debe debe ser estimulado ¿no? por ejemplo hay que enseñarles a los chicos algo de música no para que vayan a ser músicos eso mm. es otra cosa uno puede ser profesionalmente un músico pero bueno ...eso no importa, la mayoría no van a ir a la música... ...hay que enseñarle, por ejemplo, algo sobre el mundo antiguo... ...porque el mundo antiguo eh, sigue teniendo eh, una, una poesía... ...y una fuerza especial, ¿no?... ...y hay que hablarles de literatura... Eh, ...y también, incluso también de historia de la ciencia, ¿por qué no?, ¿no?... Eh, y, ...y lo que están haciendo es que, oye, se creen que enseñando un poco de inglés... ...unas matemáticas, para qué tal, y, y un poco más sobre, sobre el mundo... ...y manejar los ordenadores... Eso es, eso es les vale para la vida. Bueno, eso es una eso es una digamos una miseria educativa tremenda, ¿no? Pues Entonces, no sé, me, me me exalto un poco. No, no, eh, poco. muy vamos, muy bien expresado todo y, y realmente pues en, en, en estas claves, ¿no? Tanto a nivel educativo como, como en otros ámbitos, pues bueno, esta gran parte de la, la crisis social, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. sí, que creo que sí. ¿No? quizás eh, lo de mezquindad me me ha parecido muy muy interesante por eso, no porque quizás se valoren más ¿no? los valores económicos de sí. eficiencia económica y demás, sino pues, los valores humanos, ¿no? que en el fondo pues quizás deberían estar por encima de, claro. de lo demás ¿no? vale por eso yo me refería a lo de la reivindicación del humanismo sí. pues muchas gracias eh, bueno. Carlos García Gual eh, por haber estado en la interna de Diógenes, aquí en Irola Irratia Nada, pues y a vosotros, ¿sí? un abrazo y bueno seguiré leyendo tus libros bueno, vale. gracias Ven. Ven, un abrazo favor.